Seo asociados. Hey, Calcho e Associati. E y ya empezó. Los asociados, ¿viste? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, todo depende a qué horas te bajes de este podcast. Ya estamos en el año 2010 hace ratón. Este es el 3 de este año que estamos llevándolo a cabo aquí en Fútbol y Asociados. Está subido. Es bastante subido el volumen aquí. Estamos escuchando a la señorita Nelly Furtado. ¿Y cómo te va, Diego? Estamos siendo un feedback horroroso, horroroso feedback. Buenas tardes, días, noches, madrugadas, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Ateneo. Esto es Fútbol y Asociados, y estamos prestos ya a iniciar este programa en el que vamos a tratar de conjugar qué es lo que pasa con nuestros equipos que están, no sé, el, el podcast anterior hubo fuertes críticas por el sonido, eh, no sé si recuerdas lo que nos pasó con la canción A wanna be your Sí, sí, que, que, que parecía, parecía que de Navidad no era una versión es que solo nosotros la tenemos no, no, no era un grupo la sea, tenía dulces y todos el... sea, nada nada que ver era un problema de de nuestro de reprodu... sí. bueno, de nuestra consola más que todo y estamos tratando de mmm, solucionarle Y por eso estamos ahí experimentando un poco. Y ya vamos a poner algo de, de rap, al parecer. Un, in, iniciamos con Nelly Furtado El y, este fue, <ríe> no, y este que fue su, su primer temazo. Eh, esto bueno, que más o menos no, se llama lleno, bueno, un bastard pop. Es el yo me acuerdo que yo me acuerdo es el primero eh, primer primer que que oímos del wow, y que salió igual pero sí R sí R sí Milumno. sí pero eh, fue como el que ya se hizo famosa con porque de el... ahí quién era Aneli Frotado el nada que ver pero esa canción que es más flojita esto es buena, hasta el video me gusta bastante sí. la verdad Bueno, en fin, tenemos bastante de que hablar en fútbol y asociado, sí. así que no vamos a perder más tiempo. Sobre todo su mucha emoción porque ya empieza el torneo, pero ya empiezan los oculares. Sí, sí, sí. sí. Y empieza la de verdad Se viene lo bueno, jóvenes. Este es fútbol asociado, muchachos. Se vienen los titulares. este viernes ya comienza el campeonato ecuatoriano 2010. Vamos a analizarles los últimos amistosos previos al inicio de este torneo el que más nos gusta, el que más nos apasiona, así como vamos a brindarles torneos históricos ecuatorianos. Wow, infotainment. Así es. Fútbol y asociados refrescará tu memoria con los campeones y subcampeones de todos, todos, todos los torneos que se han jugado en la era profesional. Así como vamos a compartir anécdotas acerca de los torneos que nos acordamos desde los noventas para acá más o menos, ¿no? Ya hay muchos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ejemplo, ayer la golpiza del Cruzeiro, la guaceriza en México... Y más, aparte de la expectativa que ya se genera en torno al debut de los equipos ecuatorianos en la fase de grupos y lo que pasaría con el Emelec. Un poco de variados internacionales, vamos a hablarles de las copas varias que se están jugando en diversos países del mundo, así como la final de la Copa Africana de Naciones, un poco de tenis, un poco de Fórmula 1, Todo depende de cómo salga este programa. Ya iniciamos aquí en fútbol y asociados. Ya comenzamos. Wow, infotainment. Totta, otta, otta, otta. I Y claro que sí, estamos aquí en de Asociados. Regresamos gracias a Sayer del Ecuador. Mucho color conseguir del Ecuador. Tenemos productos automotivos. Recuérdalo siempre cada que quieras reparar, arreglar Volver a colorear tu automóvil, tu automotor. Eh, si tienes... Si trabajas con tu auto, por ejemplo, si eres profesional del volante. Entre comillas. <ríe> o si eres profesional del volante, de verdad. Tienes que recordar que Seyer es todo en productos automotivos. Seyer te permite tener tu auto papelito. Así que, para que no le digan el jaguar, el tigre, la cebra. ¿El qué? El oso panda. El oso panda. Para que no le digan de cualquiera de mapache. esas formas a tu el mapache a tu auto el tigrillo el tigrillo ya yeah. usa seyer del ecuador y refaccionalo dale color dale vida porque seyer del ecuador es mucho color mucho color con seyer del ecuador gracias al manjar trabajamos felices el dulce manjar de todos los días muchas gracias por hacernos más llevaderos más sweet days Gracias Manjar, gracias a MetalWall, todo en soluciones para tu software, tu hardware, eh, arreglo, refacción, asesoría en compra de computadoras, limpieza de virus, programas, que quiero este, quiero esto otro todo en, en todo aquello te puede ayudar meter ¿no? asesoría sobre todo para tu mundo virtual y se nos une un nuevo auspiciante aquí a full asociados a la lista de los elegidos porque nosotros nos damos el gusto de elegir los auspiciantes nosotros sabemos que... bueno aquí se nos une electro supplies electro repuestos supplies. de electrónica y automotrices bajo pedido bajo así pedido así es tú puedes contactarte con el ingeniero alejo cadena al 096 8, 2, 90, 96 Si tú necesitas una batería nueva Para tu celu, para tu laptop Cuando se te se te daña La fuente de poder, por ejemplo el, En tu laptop es fundamental ¿No? De pronto Le puedes pedir a Electro Surprise que te lo pedido, car, Todo lo que es cargadores De tu celular Desde El, iPad, el cablecito ejemplo, USB El iPod que mucha gente desecha Sus reproductores porque se le daña La, la, la, la batería O de las de, de los celulares baterías, de así, como, ¿no? así como cables controles de tu ps3 de tu xbox de tu Wii de lesvos eh, ese no sé todo eh. todo todo todo, todo se lo trae Electro Supplies bajo pedido. Ya te repito, el número todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo vamos a empezar. Ajá, dime con, con el ¿eh? ¿Cuál programa de hoy? ¿Qué te parece si un poquito analizamos los últimos amistosos brevemente? Ahí del... está la Beyoncé Nowles. ¿La Beyoncé? Cantante del grupo R&B. Geniales, güey. Bueno, oye, estamos poniendo ahí estos sonidos que son <risa> más con, más conocidos, que ya son... es que se les saben llamar Bastard Pop, porque es tipo mashup, así, collage de... De varios ritmos, Entre ¿no? pop, Pero... le metes Adam B, que es un género, por favor. Ajá, por si acaso. No, de, es... hecho, de hecho, yo confío en que mi audiencia es bastante más intelectual y que sabe que Adam B es, o R.I.B. es un género. Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Y que Beyoncé fue... Rhythm and Blues. Miembra. <risa> integrante del grupo Destiny's Child allá Perciatás. a long time ago porque si hay una atrocidad ahí que me contabas que era para darse contra el piso sí, ¿no? mostraba total algunos liberancia. coleguitas ahí que ya te digo todos podrán imitarnos tratando de votar música pero El criterio solo lo pone fútbol y asociados Bueno y estamos así con esta música más conocida porque hay que poner de todo además No hay que ser hechos así de asilo de, underground, de aquí, no, no, no, todo suena Nada que ver De todo hay A Bien. ver, Eddie eh, Este fin de semana se jugaron algunos amistosos, ya los equipos calibran sus piezas para lo que será este torneo 2010 eh, Jugó Liga, jugó Nacional, jugó el Quito, jugó el Cuenca Ajá Jugó el Manta, el, cuen el Cuenca, el Olmedo, el Macará, el Cuenca. Barcelona, ah, Barcelona A, Barcelona B. El Cuenca. Y bueno, el Quito. El Cuenca. En fin, Liga, por ejemplo, derrotó sin atenuantes de cristal 5 goles a cero. Eh, parece que las mejores actuaciones, por ejemplo, estuvieron de, de la mano de Hernán Barcos. Uh -huh. que, más que nada parece que ha, ha destacado en los amistosos, en eh, canchas, de puertas de adentro que ha efectuado Liga. Y Aquí y hizo un gol para asistencias, en Endes también diría, anda en muy buen nivel de lo, lo que me que contaron. Más, más que el... Yo sigo el partido el más que el, más que barcos como goleador yo le veo lo fundamental de él es que es Un una pívote. pieza ajá que entra muy bien en el juego de liga tú sabes que es típico esto de de lo hacía Bieler lo hacía Rizo más o menos lo hacía el tiño estos jugadores altos que ha tenido liga de como tú dices recibir La el balón tabla. de espaldas al arco y luego abrir a los costados, porque el Liga todos estos daños se ha caracterizado por tener excelentes laterales y volantes laterales, ¿no? Entonces, él, él encajó perfecto en el juego, recibía balones de espalda al pecho, al pie, luego repartía al costado, iba al centro a recibir el el, el la, la devolución e intentar buscar el gol. Entonces, lo más importante a mí me parece de un jugador cuando viene de recambio por otro, en este caso por Bieler, es que te cumpla una función similar sobre todo si era exitoso lo la era anterior ¿no? ¿no es cierto? entonces Barco está jugando a lo mismo que jugaba Bieler y lo está haciendo en la misma medida entonces para Liga eso es fundamental ahora yo me preguntaba y de hecho lo puse en el blog, no sé cuánto tiempo tenga de para Salgueiro eh, porque vino lesionado Bien, venía aquí, el le mandaron un golazo lo a los años por ahí el Liga, primero ¿no? que lo denunció en el país fue Fútbol y Asociados que Salgueiro venía lesionado, venía lesionado hace un mes en el lo Twitter diferente. salió Está en el Twitter le pusimos y, sí, sí. y, es, y se espera que eh, no sea de esas que eh, le haga al rendida a medias <risa> o que sea un paquetazo de por sí que lo traiga porque en teoría sí, se trata de un, de un jugador de nivel. De sí, lo viste, lo sí, sí lo hemos visto jugar a Salgueiro. ¿No? O sea, es un campeón no, de libertadores. Ver, pero no era titular en, en Estudiantes, no sé si recuerda aquel detalle, Eddie, porque... Eh, la mayoría de ocasiones de estudiantes jugaba con un media punta que era Gata Fernández y con un punta a punta que era Boselli Y Salgueiro estaba más para el recambio, pero no era un mal jugador, eso sí lo hemos visto jugar. Eh, buen elemento, ustedes podrán corroborar lo que nosotros decimos, sin embargo no era un estelar, eso sí hay que tenerlo claro. bueno o si y... no por algo también lo deja ir estudiantes de La Plata. Así es, eh, lo, lo que, que sí diría, o sea, lo que sí te digo es que podría ser... El primer golazo que le hacen a Liga en años de mandarle un jugador lesionado. Sí, que a los... Da, eh, que sí, yo no había visto mucho tiempo que le, le manden por ahí un paquete. Bueno, eh... Paquetes, hablo, sí, bueno, pero... Sí, pero lesionados, lesionados, que ya es algo más horrible, ¿no? Eh, bueno, como tú decías, también el juego de los costados habrá que ver... Eh, se lo puso de titular en este partido por ejemplo ah, Gonzalo Chila sí eh, luego entró Sara Gámez y Valencia y José Valencia que no desentonó que es la primera vez que juega en su país me <risa> parece este, este que ha sido el más duradero jugador en el viejo continente eh, futbolista ecuatoriano en Holanda y en Alemania me diez años ¿no? ha estado en Europa el en Alemania también jugó vamos a ver qué tal le va aquí a Liga Si, si se trata y, y, y, y ha de jugar con un cariño especial no para para que Finalmente demostrar que la subalía... Y un jugador que jamás fue llamado a selección. Y nunca en su vida le fue fue llamado a selección. Porque precisamente, bueno, jugaba en la liga holandesa, pero no jugaba en los estelares, en los que nosotros conocemos. De pronto jugaba ahí en unos más... En más el Twente me parece que jugó. Twente, en, Willem Willem segundo, en el segundo. ¿eh? ...en ah, el no, FC Eindhoven... ...en el Eindhoven... Y, ...y demás equipos de impronunciables... ¿no? ...de la liga holandesa... ...y me pues parece que por Alemania también estuvo algún tiempo... ...bueno entonces eh, promete la, la ofensiva de liga... ...es del 82 José Valencia... ...en la flor de la vida... ...está en la flor de la vida... ...no, sí... <risa> ...eh, 28 bueno... ...28 añitos... Pues, ...y salió muy joven... ...porque yo me acuerdo que desde principios de los 2000 está ya... ...verdad, por... pero... ...además es un buen refuerzo para la liga... ...por qué, porque... Un jugador como Valencia que se ha preparado en Europa, sobre todo, que debe tener, no sé, otro tipo de trabajo de los músculos que por por la manera más científica de, de hacerlo, no tienden a desgastarse sino a ser más resistentes, debe tener una una eh, deben haberle trabajado bien articulaciones, todo ese tipo de cosas. Debe de haber sido muy poco No tendrá mayor problema en adaptarse a la altura. Sí, no tendrá mayor problema en adaptarse a la, a la altura y seguramente es un jugador que hasta los 32, 33, 34 años podrá jugar aquí tranquilo porque viene de un régimen estricto. Sabes que ya es mucho profesional, más profesional. Sí. Mucho más profesional. Todos los jugadores rinden más. Y eso es, al menos es lo que yo mi mi, mi perspectiva. Y tú puedes ver jugadores que vienen de Europa Y que han triunfado allá y han pasado muchos años allá Vienen acá a jugar hasta los 36 años tranquilamente Y creo que es por la preparación tipo, y la alimentación Tipo que Verón, por ejemplo Tipo Méndez Que no fue tanto tiempo que estuvo allá Dole Sin bastón. embargo, yo creo que ¿Qué por ahí eh, ves, Tú ves el poderío que tiene Méndez Me parece es bastante el bastión de su preparación en Europa Me parece a mí, no sé ya, En fin de los daños de Holand. Bueno, entonces sí, se ve una interesante ofensiva en Liga ¿Qué qué, qué ofrecía el Cristal ahí, por ejemplo? No, lo, yo, yo ponía en el blog que él hizo parecer equipo de barrio en Liga Nada, absolutamente ah, nada En estos momentos hay mejores equipos Creo que Sporting Cristal anda en series, por ejemplo eh, Este Juan Aurich, es, yo ayer que lo vista y Sporting, Sporting Cristal, me acuerdo que ahí dieron el dato Pero, o sea, no es seguro lo que voy a decir Pero me parece que terminó, digamos Si son 10, no, son 12 creo en, O 10 en Perú son, son impares, siempre hay uno que queda libre Son 13 o 15 Bueno, me sido. parece que quedó octavo, noveno o algo así yeah. pero, O sea, de, ta, de media tabla No Manda en sus mejores no, años para nada, en Sporting Cristal, para, nada, para nada Que llegó a ser finalista de Libertadores Bueno, entonces, Liga como siempre eh, Como ha sido característica no. en estos años Tiene el cartel de favorito y Se verá en el transcurso de las fechas si se lo consolida o no. Liga, no facilitó Liga y, y además para felicidad del la hinchada de Liga también se lo vio en buen nivel a Salas que entró al cambio. Excelente forma claro, física. Sí. Es es el excelente defensa que va a tener siempre Liga. La, el cambio. Sí, eh, defensa sí. dije, pues, sí. el excelente recambio que va a tener siempre Porque Liga. claro, eh, Franklin Salas aparte de de los de los mm. De las virtudes como futbolista que le conocemos Es un imán de hinchada Es el, es el, es muy el querido, mimado del hinchado sí, ¿no? Oye, también quería hablar respecto de Jairo Campos No se nota su ausencia Ojalá le vaya bien en el minero Hay en los típicos resúmenes que saben dar He visto que no le no, no han tenido resultados Muy favorables, vi un empate una derrota En una derrota vi una que le sacan ahí incluso a Jairo Pero está jugando en, en el minero Ay, lo, importante, que lo importante es que Ojalá llegue se a consolidarse consolide. Porque es, es el ideal para ocupar puesto en la selección ecuatoriana de fútbol y ojalá le vaya bien también a propósito ayer ganó el equipo de el crucero, sí, sí, hizo gol ser, hizo claro, go bueno, hacer gol en goleada no es muy no importante es pero de todas formas para un jugador como Guerrón que ya en es este importante. año creo que tiene tres sí, tres goles creo que ya ha marcado este año es importante, es importante que ya ¿no? se consolide, luego claro, claro. hablamos de la Libertadores Eh, seguimos con los de amistosos. El, ese sábado también se jugó la noche eh, helada. La tarde. Río Bambeña, no sé. Ah, tal, la noche de Río Bambeña, Que en el cual perdió el Centro Deportivo Almero de manos de Macará. Sí. Que, que sí, sí parece que lo más importante está arriba ya en el cuadrón bateño. Pero a propósito de lo que decíamos, okay, los asociados, de eh, sí. Ya ayer se lo contrató a Gordo Lucho, que es algo de lo que necesitaba el Macará. Yo te hablaba de la descompensación terrible que ve entre defensa y medio de contención ahí con el, la delantera. Gordo Lucho será el que regule ahí. Sí, entonces. pero de todas formas le falta un buen zaguero al, al, al Macará. ¿Te crees que no se bastan con Poroso, Moreira y Albornoz? No, para nada. Moreira, Poroso ya está... es Sabes que Poroso, recuérdate eh, lo que te digo, se lesiona constantemente Poroso, por su edad. Ta, recordemos que Poroso desde juega ya, ya buen tiempo ¿Y sí, está sí, sí, ya, ya debe estar más allá que acá, a futbolísticamente ver. hablando ¿no? déjame, te eh, busco el... la, la... Claro, el gol fue de, la de de Pedro Larrea con un escaso poco, público un poco partido. de jugadores de, de, de Macará de, de, de Liga del año pasado fueron a reforzar a Macará caso de justamente Pedro Larrea, había otro ot, otros por ahí que estuvieron en, en Liga el año pasado caso de... Mm, caso de aquí no está en el caso de pero sí sí eh, algunos juveniles más que nada que ahí intentarán tener un poco más de minutos en el cuadro ambateño y no hace bien liga a veces no en prestar sus jugadores para para que tengan un poco más de fogueo y luego cosechar lo que sembraron eh, bueno eso entre el olmedo y el macará en eh, también poroso Por eso es del 74 Sí, entonces ya ya son cerca Imagínate, de 36 Ya es está, um, Sí, se ve pronto el retiro, nos suponemos Y, el, y este muchacho, ¿cómo decías del otro defensa? Argenis, Argenis Moreira no es, no es tan muchacho No es tan garantía Bueno, final yo creo que finalmente el año pasado claro. Hacia las últimas instancias del torneo Se lo vio relativamente bien Argenis Moreira Pero... Primero es, eh... 22 años tiene el genio No, si sí es, sí es muchacho todavía, pero es predispuesto Exacto, a, eso, a sí. las suspensiones, a las tarjetas, lo mismo albornoz. Así que sí, se, sería bueno tener recambio para el por si acaso, no más que... Sí, bueno. Ese sábado también jugó Manta con el River Guayaco, quedó 1-1. Ajá. Eh, fue... Un poquito fue. preocupante, ¿no?, la situación del del Manta, porque el, este equipo recién ascendido de segunda hacia primera vez le complicó bastante. gol de Jason, Jason, el destripador Zambrano, San... que Melec lo dejó fuera, siendo el, el máximo goleador del año anterior en MLS. Al menos entre los nacionales. No, no, y en total. No. ¿En total? Sí, confía mucho en los nuevos refuerzos del MLS. En Peirone desde el año anterior. Pero Peirone todo la manda al Arriba. maíz. Excepto en el partido contra Barcelona, me acuerdo que terminó de Salvador, ¿recuerdas? Sí, Nada sí. más. Bueno, el Manta tiene varios problemas, ¿no? no. El no problema sé. del Manta está envejecido el equipo. ¿Recuerdas que el año anterior era muy joven? Con todos tus quemacías, que cómo, es, cómo era el delantero que está ahora en, en Nacional. Eh, Ricardo López, López, que ahora tiene una labor más defensiva en Nacional Sí, se los llevaron a muchos de los jugadores bueno, era, era del Mata Era sí. media punta Le Los desarmaron cosas. bastante, se lo llevaron a Jaime, Llobí, se a lo Jaime llevaron A Jaime eh Los extranjeros ya no está ninguno del año pasado No sé si siga Rolando Ramírez Sí, pero, Ramírez Pero sí, al, al Mata lo, lo desarmaron bastante Jesús Alcíbar pasó a la Católica también Entonces sí, sí, sí lo desarmaron por ahí Y se han reforzado al parecer con jugadores ya más veteranos El Camello Gómez, Mandra, que no es ningún jovencito Lo tienes también por ahí uh... ¿Dónde está? ¿Dónde está Wilfrido Vinces? Wilfrido Vinces que tampoco ya no es... Bueno, no, no, es, no es muy veterano Está Will Bolívar Ovinces, Gómez que ya, pero... ya es veterano sí en, eh, sí, en la delantera, sí. Digo, en el en el pórtico sigue Rolando Ramírez todavía, ¿no? lo que sí, ya no lo veo, es... Uh, ¿cómo se llama este jugador? Ah, oh, no, si está Masías si ¿todavía, todavía, todavía está sí, Macías, y casi que sería la figura. Uh -huh. Efraín Mera no se lo han llevado tampoco, uh -huh. ni a Eder Palacios. Bueno, Eder Palacios creo que es más bien refuerzo, ¿no? No, no, Eder Palacios está desde la temporada pues pasada, la temporada anterior, Sí, pero sí. lo importante es que sí lo deshuesaron al manto, ya, y, y piezas claves que, que el año pasado brillaron y... Habrá que ver que si los nuevos refuerzos ponte este bebá que ojalá ojalá para el y lo que no se entiende sobre Manto, todo que le hayan dejado a este delantero al Nicolás López Nicolás López problemas de, de tú sabes que Manta no es precisamente un equipo con gran presupuesto y, y además con esas asistencias que tiene Manta también qué pobre la Sí, lastimosamente no va día. mucha gente la de Lormedo también fue desastrosa la asistencia al, al en el de Liga estuvo más o menos, no, creo que por ahí sí, 15.000, por ahí 15, algo así estuvo, sí. Más o menos, o sea, sí apoyaron en todo caso. Sí, buena, buen marco, yo creo que sí. Eh, ya, eso con los del sábado, el domingo jugó Nacional, presentó su camiseta, sus jugadores. Lo que dice la plan de la camiseta, ¿qué opinas tú? Fíjate, eh, yo yo sí creo que... Es un que, del año anterior también Más o menos, porque las mismas franjitas Que estaban a las alturas en, Por la clavícula y el hombro Se ven en este diseño de loto Lo único que le implementaron Es la la tradicional banda Eso sí, el regreso de que, la banda a mí me parece bueno Yo lo que te decía, que a mí La única que me ha gustado del nacional En todo el tiempo que veo fútbol la de los Es 2005. la aviadora la, la que era tipo, ¿cómo era esto? capa comeback Combat que se llamaba que era la innovadora, ¿te acuerdas que Italia salió el primer claro. equipo con la capa combat que era pegada al cuerpo y salía y el siempre... toro viejo así tu caso? Sí, que yo, allá... yo tengo ese y me hace lucir, no tan mal <risa> <risa> menos mal bueno, que de cosas, en, en todo caso, esa es la más bonita que he visto yo de mi Sí, National. Esa era muy muy linda, eh. es que era de Adora Y sí, de te acuerdas, acuérdate el uniforme igual más bonito que he visto yo de Laucas del el de Adora en la época de Suárez También... Claro, en el 2004 Higuita, fue Higuita y, y... Con el team Delgado Y el, equipo, y el mejor equipo que hemos visto de Ocas Eh, sí, esta... Porque el de Gaznica No, los no, es que los no lo vimos Lo que no, ni <risas> mi papá creo que nacía Eh, bueno, no Para mí es auspicioso el regreso de la banda Me gustaría que le quiten esos adornitos Ahí en los hombros Y quedaría bien esa camiseta Eh, el auspicio de UNICEF Digamos que para, para cuestión Eh, eh Marquetera sale bueno a pesar de que tú sabes que UNICEF no te da un centavo, sino más bien tú tienes que colitar. Pero bueno, es, es más que nada el vínculo de, de formación de jugadores y etcétera que tiene Nacional, es su característica y eso parece que lo observó UNICEF y ahí el convenio. Un partido que se lo vio Universidad Católica, uh -huh. que es un equipo que no es que digamos espectacular, pero es un equipo ordenadito, cumplidor. Tiene Santiago, a Santiago Morales ahí regulando. A Soledispa le vi en gran nivel. Es un buen jugador, Soledispa. Está está muy bien. Si lo sabes utilizar bien, siempre será útil. Lo que pasa es que a mí, a mí me, me parece que se confundieron mucho con la labor de él. ¿No te acuerdas que Soledispa incluso fue defensa? aquí En, se lo, en este partido fue central, un, buena te, parte. de Eso que... te estoy diciendo. ¿Te acuerdas que en una selección ecuatoriana fue defensa Soledispa cuando trataba tapaba Rixon o... tapaba a Rixon, ¿te acuerdas? Sí, de... sub yeah, fue su 23. Ya, su 23 en Paraguay fue en Paraguay un sí, en Paraguay. gran equipo. Ya, yeah, entonces, se nació como defensa central y en equivocadas ocasiones se lo ha intentado hacer jugar de volante mixto de una especie de 8. es una locura máximo de cinco te rinde pero no más allá de eso entonces si lo sabes ubicar es un buen jugador aquí jugó en es estuvo en, en buen, detalla, buen nivel el armador Facundo Martínez también es bastante bastante eficaz bastante solvente otro que estuvo en buen nivel Oscar Baguí <risa> <risa> sí, sí. siempre fue un buen jugador eso fue una de las de o sea, las que esté la camilla y, y sabes qué es lo peor que quienes le empezaban a pifiar a Bagui y yo y, y yo me di cuenta es de la tú normalmente en el Barcelona en el estadio de Barcelona tienes bueno, la General del sur la norte que normalmente están como en aforo de público y tienes la preferencia que es la que normalmente no se ve porque desde ahí se transmite el estadio o sea la que da al estadio la, la que sale ajá la que da a la Avenida Barcelona y tienes la otra preferencia que da hacia las canchas alternas y los parqueaderos que da atrás al monte exacto al al, al cerro Ya, esa normalmente no se no se llena y es más barata porque da el sol ahí, ¿no? Entonces, y justo esa vez, eh, en el debut de Bagui, él corría por esa banda. Y usualmente ahí va la gente que no concurre con frecuencia al estadio. Porque ya las otras localidades, en las generales y en otras preferencias es como que ya tuvieran dueño, más o menos, ¿me entiendes? Porque hay gente que ya va ahí con frecuencia. Y fue esta gente con menos cultura futbolera, digo yo, y con menos afición tal vez al equipo, incluso la que se lo comió a Bagui porque fueron los que le, le, le pasaron insultando todo aquel nefasto debut que fue auge y caída. O... Hace dos años cuando, cuando estaba con Ever Hugo Almeida. Bueno, Nacional... Y todo el mundo dijo que era un buen defensa, además. ¿no? En el caso de Nacional hay buenas y malas ahí. Las malas es que la defensa la no está saga. bien. Eh, Carlos Castro está en un nivel bajísimo. Eh, mm. tiene que, tiene que trabajar bastante, se confía en el buen nivel y criterio de Carlos Castro, pero ahorita está bueno, horroroso, mejor cul... estuvo Javier Chila, Rickson Corozo no está concentrado, se nota que él tapa muy pocos partidos al año, ya se habla de que de Aragón podría Hasta estar jugando eh, nacional. sería difícil, yo, yo, creo que sería muy difícil que llegue Climobus, por yo más en la, radio, en la radio, ¿no? Pero Más eh, por el dinero dices tú No, no, porque eh, a, a, Así tenga la cédula de ecuatoriano Fondo rojo Y, y que uh -huh. diga que es en, en pichincha No, no Verás, Carlos Castro es del 79 Yo creía que era más antiguo Carlos Castro Me he equivocado Fíjate, bueno, pero Carlos Castro no está en un buen nivel Rickson Corozos está está desconcentrado Entonces Y lo lo, lo preocupante es que El, el, el muchacho juvenil Que en este caso años. fue César Villasís Estuvo en un nivel bajísimo. Ahí por la banda se lo comieron, realmente déjame ver eh, déjame acordarme los jugadores de de Católica los que estuvieron por esa banda que le hicieron, pero eh, pas estuvo Hugo Vélez que que es nuevo refuerzo que venía de Liga de Puerto Viejo, le hizo un paseo al muchacho Bisasís y por ahí se se los comieron, pero en cambio eh, yo supongo que es algo a trabajar en Jorge Luis Pinto y de pronto verá que otro juvenil pone. Ajá porque una vez que se lo reemplazó, ya, ya estuvo me mejor compuesto el equipo. Eh, de media para arriba es interesante, en este partido, por ejemplo, no estuvo también Michael Jackson Quiñones, pero el rato que se lo cambió por Armando Paredes, se vio gran nivel, está jugando bastante bien Armando Paredes, armando juego con Marvin Pita, con la gente que sabe ahí como Wellington Sánchez, eh, está Edison Preciado en un gran nivel, está haciendo goles siempre, Cristian Suárez es un jugador velocísimo que en esta oportunidad se comió algunos goles, pero es muy importante, por ejemplo lo vimos en Perú marcar, así que si no está el uno, está el otro de delantera, está asegurada. Lo que Pinto tiene de ¿no? y en esta semana supongo que se de haber sacado el aire es en la defensa. Creación tiene de sobra, por momentos se vio un excelente fútbol de Nacional todo Oye, toque es, corto preciso. Es tan evidente que cambiar de módulo táctico requiere de años y calidad en jugadores para poderlo hacer. Porque, bueno, Liga viene años jugando con línea de tres Y es el que mejor lo maneja Pero en este año han surgido varios equipos que juegan en línea de tres El año anterior ya lo hizo el Quito Y le ha ido bien, le sigue yendo bien Pero si tú ves los que recién están intentando implementar Les, ese, les está costando muelas O sea, hablamos del Macará, del MLEC. MLE que nacional ya anuncia, no, nacional, no, no, no, nacional, nacional va a seguir con el 4-4-2, no, ¿no? Primero por, es colombiano, colombiano no, ¿verdad? Pura no colombiano. Nunca a cambiar eso. Y no el emelec ya anuncia para el partido de copa línea de 4. Ajá. Y me parece es que para lo, eh. por lo difícil que está para ahí. Me ellos, parece ¿no? que para este viernes también se habría que ver no todavía. <risa> y ya eso con los amistosos, ¿no? Que me puedes decir de Barcelona versus Barcelona B? <risa> Eh, que no hubo como entrar al estadio, ya estaba repleto. Ahí en Calderón. Cerca de tres mil personas y ya el, seguía llegando más gente y les desviaban nomás porque no había como entrar ya más gente. Una cosa muy curiosa, ¿no? O sea que en el entrenamiento de un equipo, al fin y al cabo no, es que es novela, el A ¿no? contra el B ...se replete y no hay a dónde más poner Mira, el pie... ...y la es... gente se queda fuera ...y estaban viendo desde el puente que hay ahí... Claro. un puente cercano, desde las casas... ...es la novedad de que bueno... ...Barcelona viene acá a y fue retrenar. un poco la pica... ...porque se se armó una un escenario medio... Eh, que, que, que, ...que resulta más bien criticable me parece a mí... ...y más que de la dirigencia de Barcelona... ...fue de la prensa costeña... ...que <risa> adució... ...eh ataque contra Barcelona, aquello de que no le prestaran los estadios, cuando aparentemente hay, hay responsabilidades compartidas, por parte del coronel Galo Barreto se dice que Barcelona no hizo los procedimientos adecuados, pero por parte de la dirigencia de Barcelona se dice que ellos primero hicieron un sondeo sencillo mediante la voz, ¿no? O sea como que yo te diga Eddie ve, me puedes prestar tu casa, mañana quiero hacer una parrillada, una apoyada, y vos me dices, ¿sabes qué? no, pero yo ya para qué te voy a hacer una, una petición más formal si ya de boca me dijiste que no, lo que pasa es que habían pedido o habían preguntado a Laukas que ya se había comprometido a prestarle el escenario para que jugara con Liga de Puerto Viejo y al parecer luego le, le habían dicho a Harv sabe que no, no, no hay no hay chance si es que usted no juega con un equipo de la de Abna no, no nos van a permitir que le prestemos el estadio, Entonces, de ahí dice Harf, que a propósito renunció ya a Barcelona. Sí, me quedé loco. Ajá, Harf. Lo vi en el Twitter Harf, de Fútbol y Asociados. Harf, ah, ojo. Harf dice que, que bueno, ya para qué iba a hacer los trámites y de Boca le habían dicho que no le iban a prestar si es que no jugaba con un equipo de ADN. Eso se dijo al aire y luego lo desmintió el coronel Barreto. Pero, perdón, eh... Y ahí se armó una novela que no tenía que ir más allá, ¿no? Al fin y al cabo puede haber sido tanto que Barcelona no hizo los trámites adecuados, como que también, no sé, Azna no quería apostar la cancha por, no sé, ahí ya se viene el campeonato y seguir desgastando a, a sus equipos o no sé también darle más chance pues a, bueno, a la vida. ¿no? Para empezar el atahualpa recién hoy le estaban chequeando para que quitarle su suspensión por cuestiones de seguridad y demás. En estos momentos oh. estaba la revisión de la señora Intendente de policía Pero se, se arma ahí una especie de ya Un relajo ahí, de, de relajillo Y que... por otro lado también estamos yeah. hablando de Calderón eh, Estás domingos sin deberes Una parroquia que no tiene mucho Entretenimiento generalmente por ahí Entonces ves un equipo de primera categoría Entonces, ah, ¿por qué no? no, ahí quedó eh, aquello del, del problema, ¿no? Y por eso jugó Barcelona ahí A contra B hubo un empate, se lesionó el Cucacho Masías, eh, esguince uno en tobillo. O sea, eh, este fin de semana no debuta ni avala. No, y parece que tampoco Chucho Bolaños, porque no llegó el trans es, no es raro, no en Barcelona no sé si te acuerdas, tú toda la vida ha sido así que no debutan los jugadores porque no se hacen las gestiones de manera adecuada. Han salido a decir en su descargo el nuevo presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona es Mansur, que era antes de de Aso Guayas presidente. Sí. Ya. Yeah dice que no que han hecho los pedidos pero que los brasileños no saben utilizar bien creo la plataforma esta nueva que hay en internet ah. que tú puedes hacer por ahí los pases rapidito o sea, ¿Cómo no les da ah. han, no, cualquier se han, cosa se han inventado un montón de cosas pero me parece que eso fue más que nada negligencia y parece que Oyola también está lesionado hasta hoy tiene chance de inscribirlo a Nazareno y a y a, y a Viteri Barcelona Liga no ha mandado todavía el transfer de Viteri Y eso dicen que sí le han pedido ya desde hace rato y no les han mandado. No sé qué tan cierto sea. La Católica tiene lo del transfer de Nazareno, no le han mandado todo a Barcelona. Y hasta hoy tienen chance los equipos de acabar de inscribir a los jugadores. Eso es un plazo ampliado porque normalmente solo es hasta el martes de noche. Y de ahí no hay más. Pero por lo que es inicio de campeonato hay hasta hoy chance. Si no le mandan a Barcelona se queda sin dos jugadores. Más Cocacho que no sé si es que... Dicen que sí va a jugar pero... ¿Quién sabe? Más Oyola que tiene una, una contractura Que no se sabe tampoco si es que va a alcanzar a jugar Y más Chucho Bolaño O sea, llega sin cinco jugadores Barcelona Bueno, y ahí veremos Y parte por negligencias Luego le, le analizamos Ya cuando hablemos de la primera fecha de torneo nacional Eddie eh, Ya viene la pausa musical Con el grupo R.I.B ¿Qué quieres vas a poner de...? Estaban estaba sonando Los Beastie Boys Los únicos muchachos blancos De inicio que tenían éxito En, en esta especie de, de rap Que hacían, y eran bastante fusionados Los Beasties, ¿no? Claro, sí, le ponen bastantes elementos hard rock Y podemos ver en su clásico y típica el, el Fight for Your Right que yeah. En el cual fusionan Es que en los 80, de hecho Tenías que un poquito fusionar con el, La moda era el hard rock Y como que, ponte Michael Jackson Hizo eso, con, con Ponte en vida de Thriller Pone estos mega riffs De guitarra eléctrica y demás Son cuestiones que ahí ponían De golpe de los 80 Eso toca uno de los Van Halen, ¿no? Eddie Van Halen es el autor de dicho solo Claro, y, es, es buenísimo, buenísimo en fin, Ya es. mismo hacemos la tertulia de quién es mejor Si David Lee roto Sammy Hagar <risa> Bueno, vamos en con sure, sure Shot De los Beastie Boys bueno. Aquí en Full de Asociados Ya regresamos <risa> You, can. you won't, when you don't, stop, cause you can't, you won't, you don't, stop. stop, when you can't, you won't, when you don't stop, like Yeah. because Oh, yes, indeed, it's fun time, it's fun time. You, ball you don't stop Because you can't, you won't, don't stop I oh, you really stop See! Shush Shush so isto é futebol e associado de un individuo, vende de un hilo y de su suerte al filo de la muerte por culpa de personas inescrupulosas que se han convertido en bestias peligrosas como quieras, Que aborrecibles y regresamos gracias a Celler del Ecuador mucho color con Celler del Ecuador todo en productos automotivos para que refacciones y le des color y vida, sobre todo vida a tu auto lo dejes como nuevo Celler del Ecuador, mucho color con Celler del Ecuador, todo en productos automotivos que no se te olvide Recuérdalo. También te recordamos que El Manjar, y eso se lo recordamos solo a los selectos suscriptores del Manjar, que tienen ese sabor dulce todos los días en su boca, gracias a el señor editor Carlígula que nos hace el favor de entregarnos información fresca, a veces caducada, pero en poco de ocasiones. Gracias al manjar también llega a Fulvio Social y sobre todo a Metalware que nos asesora en todos en todo este. en todo este trajín tecnológico que. En el, ...en el que se somete fútbol y asociado, ¿no? Que somos bastante tecnologizados aquí... Sí, si no, no Espérate, ahí te sube, di, di, dime... Si no, no hubiera cómo llevar a cabo este podcast... ...no, no se lo pudiera dar a conocer... Así es, y Metal Toda War. la asesoría de Metal War fue lo fundamental... ...para que podamos llevar a cabo... ...y lo podamos transmitir a todos quienes nos escuchan... Gracias, también, ¿no? Bueno, y tenemos que decir gracias a Electro Supplies repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido electrosupplies, Electro Supplies Electro y directos eh, arroba gmail.com también lo puedes ver en el lado derechito al primerito en el blog está el link. La, el link con el cual puedes contactarte con el ingeniero Alejo Cadena y si no quieres o no tienes la posibilidad de hacerlo por ahí puedes contactarte directamente al número cero seis ocho dos noventa y noventa noventa noventa y para que por si acaso ahí tu celular se le pudrió la batería te puede traer el repuesto exacto eh, también de la bate de baterías de laptops cables, fuentes de poder en fin todo eh, lo que necesites autopartes y partes y tecnológicas, a ¿no? partes a repuestos automotrices. A veces es difícil si encontrar, moto, por cierto. ejemplo, bombas de gasolina para los BMW de los noventa o los noventa. Es bien difícil encontrar aquí. Te puedo ayudar en eso. Electro Supplies, por ejemplo. A mi tío le pasó. Es difícil encontrar los así repuestos es bajo pedido. Ya te bajo digo. pedido. Ahí le especifica Tu es pedido al cero nueve seis ochenta Importadores directos. Bueno. Eddie, eh, eh, se nos había quedado mar, un segundo, estamos escuchando Sansa Matanza un grupo, bueno, siempre hubo aquí más o menos una propuesta rap bailantera, ese rap más saint pop más, más ragamuffin, digamos, pongámosle ahí al Audi, eh, sí, sí, como, sí, sí, como sí, sí, sí, sí, bueno eh, eh, pero rap, rap así, hardcore, rap del bueno, no, no, no había algo muy visible Probablemente sea Sansa Matanza, no soy muy conocedor del rap, pero probablemente sea Sansa Matanza uno de los grupos eh, más representativos de lo que ya es el rap puramente conseguido como rap. Ahora escuchamos una canción de ellos se llama Cannibalística, excelente tema. Este rap más hardcore, o sea, y entiendes como hardcore en el sentido de más puro, pistas más sencillas, samples más simples, repetitivos, pero con mayor intención en el ritmo de la voz, no, llevar melodías, ritmos con la voz y fundamentalmente el rapeo. Eso sí, eh, buen, buenas líricas así más callejeras que es lo que no le caracteriza a esto social. más más hardcore ¿no? sí. y bueno a propósito que pusimos visti que también ese tema es un rap más más más auténtico que probablemente le gusta más a la gente seguido a el rap como género como cultura incluso en fin eso es también hay que darle chance a los a los nacionales aquí está el MC Kiruba es claro que solista y era un chiste porque yo me acuerdo que este pana cuando salieron las Kiruba de este reality se quería matar porque o ¡Claro! sea, imagina que te salga un, un grupo pop bueno y no no he hecho no que sea pop sino un grupo abominable mal hecho bueno y perdón si estoy defendiendo porque a mí no me gustaba Como eran las La, una Verás, yo, yo le digo una propuesta extremadamente comercial y con, extrem con el puro objetivo Y muy de sencilla, loco o sea, no sé poco no. trabajo te parece sí, sí, sí. A mí sí me parecía que tenía muy sencilla, trabajo. ¿no cierto? algo que podíamos hacer nosotros sí. decir una tarde no, no, sí, Así como hacemos del podcast <risa> No, en serio, en serio Entonces era súper, así, sweet Y bueno, y él, y se llamaban Kiruba, y este era MC Kiruba, entonces tiene una canción contra las Kiruba que es de ahí me. chistas. En fin, loco, vamos a ver así. Se nos olvidó hablar de la tarde colorada, campeón, subcampeón, local contra campeón. partido porque, ¿no que en el, en el cual creo que se, se, se habían, bueno, pero primero se habían quedado rencillos de la final pasada porque se dieron patadas de que dio gusto y acuérdate miedo. que era el Quito. ...tiene varias bajas para la primera fecha del campeonato... ...y es precisamente por la cantidad de expulsados que hubo... ...lo echaron hasta Insúa... ...Sinsúa tiene que comerse seis fechas de suspensión... Así es. ...eso más de un Intermario... ...viene con una suspensión de casi un mes... Él no puede jugar pero ni, ni carnaval... Nada, ni carnaval... ...porque la, la confederación sudamericana le aplicó esa sanción... ...debido a portarse majadero con el árbitro en el amistoso... ...con Unión Española, Ayan Chile... ...así es, eh, también está, está... ...está un poco lesionado cuchara caicedo no sé si juegue no, no acarreó una lex una una sanción de amiga paredes que fue expulsado en la final <risa> fue expulsado <risa> Borguelo pero con el otro equipo. pero con <risa> el <risa> otro... <risa> ellos no lo hemos mandado a los años pero como tú dices la le expulsaron con el cuenca pero ahora ya no puede jugar para el quito <risa> bueno quién más no está expulsado se me está olvidando alguien creo Bueno, por eso que... sí se sí, iba a combatir El Quito allá a Guayaquil contra Emelec. Y bueno, por último, eh, es El Quito no no le afecta tanto desde el punto de vista que también tiene que guardar un poco fuerzas para lo que se le viene este martes contra Cerro allá en Uruguay. Bueno, este un partido pobre, loco. Eh, no tenía absolutamente ningún poder ofensivo el Cuenca. Es, y es lógico, no, se le fue Matadores, no se le fue Villalba, se le fue Texeira. Eh, preciado, preciado paredes, todos, paredes. Los que, todos los que ponían los lo han mandado a en entrenar al segundo equipo hasta no va a jugar y parece temporada. que lo están intentando por ahí no mm, sería ver claro. ver porque sus pretensiones económicas habían sido descamados de en entonces toda dictadura. la fuerza ofensiva del cuenca Ta, Naraz, eso sí, es Méndez, jugador fino, de buen toque, pases profundos, pero escalada hasta que entre en el, en el no, juego el pavo, el loco, <ríe> es el... difícil, está difícil. El... Ladines. Es... ¿Habrá que verlo al Pony, no? Porque es persona de... Mira. Ludines con Escalada y más atrás Méndez es una buena un buen tridente ofensivo. Pero todavía el escos y no ya tiene que Arlina ya atrás no, no este jueves nunca igual va Uruguay no. Uruguay el Cuenca a debutar frente al Club Nacional Y me preocupa fútbol. la defensa también. Arlina Llavi no da. Nunca me ha gustado. A mí tampoco, jugador. nunca me ha gustado Arlina Llavi que no, no sepa, Arlín, is... pero... ajá, que lo sepa disculpar, pero nunca me ha parecido que da garantías y en este partido que fue un amistoso se lo veía totalmente desubicado. Ya no era otra ya, cosa. Tiene ¿no? que, que regularla todo Diego Laineiro y, y, y por suerte siguen contando con un gran arquero como Esteban Andrés si pues si no pues es si este Andre. Esteban Andre. Esteban Y habían policía, policía, A los policías, ¿no? Tú eres policías también. Cuando vienes al estilo. Hay algunos que se merecen eso. Eh. Eh, no, no sé, hay veces que sí me da pena porque.. Ah, no, Loco, es, es, la, es la labor más ingrata del mundo. Me y parece, acuérdate que el, el, el, el ejemplo más claro fue en el partido de eliminatorias, que la gente no sabía con quién desquitarse. Bueno, nosotros estábamos tristes y tal vez por lo que estamos involucrados más en el medio. A veces ya entendemos a hacer más fríos, no sé, a pensar un poquito más, ¿no? Tal vez sea nuestra formación también. Eh, no le dimos a nadie, a pesar de lo que nos comíamos cemento, pero la gente, primero, tenía lo que sea que tenía en la mano, esperó a que salgan los uruguayos, pa, pa, pa, Esperó a que salga el árbitro Fagundes y. Eso fue una diluvia de objetos, ¿no? Y luego no había quién darle. Salió la policía. Ah. Y no tenía no, no nada que ver la policía, ¿no? Sí. Chico. No, hizo nada De hecho la policía tuvo que haber eh pelido la agresión, porque eso puede hacer la policía, o sea, bueno, en equilibrio y, de fuerza. Sí pero, si pero eso es es fue da... no es porque de que les llegaba algo pues si fue una montaña de, de objetos que le dieron. Y pero se el... comieron todos los policías y ahí fue como que dijimos, "Qué pobres policías, no ah, tienen sí, vela sí. en este entierro, y salen pagados." Es la profesión más ingrata, sí. sin duda, porque O sea, te te odian los malos, te odian los buenos, te odian todos. Güey. Ni tu mamá. Te... No te quieren ni tu mamá ni, ni tu mamá, No, no, no pagan poco. Eso ya no. Ahora sí ya pagan Un bien. policía. No estoy seguro. El dato mi mamá me enseñó la tabla porque ya veces trabaja en eso. Poco. Ahora el el más el más bajo gusto, rank ya ingresa con sueldo superior a los 600 ya eso es bueno pero es bueno. Ya para, para, para, para superior de... te estoy diciendo y a veces aparte de eso en la policía sí te dan que bonos de fin de año que el pavito que crédito en el en eso porque verás que en las instituciones públicas estuvo ya, eh, ya no ya no no pero la policía siempre te, como maneja comisariado Seguro social de cosas o sea, Seguro social. entonces ellos tienen otros mecanismos con eso bueno, bueno eh, saludos a quienes nos escuchan de policías, la gran institución. la fuerza del orden. Y aquí nos ha salvado. Oh, A mí, sí, sí, casi sí. me asesinan todo el... Pero, güey. Eh, ¿Sabes qué? Me parece sí, muy interesante. Que me ha llevado detenido. Sí, bueno. pero, eh, pero <risa> por majadero, merecido. Me han dado una golpiza en todo caso. Bueno, sí, Eddie. Eh, yo creo que es, es tiempo de hacer un ejercicio muy muy divertido, muy sencillo. de. No, no, no tan sencillo, porque sí hay que documentarse un poquito, pero... ¿Qué yo tú creo que es divertido y ameno para ya que vamos a empezar con este con el campeonato 2010 sería bueno recordar un poco de la historia de los torneos de ecuatorianos Eh, esta es una característica de fútbol y asociados que, que nos gusta un poco hacer historia eh, estadísticas, datos como para irnos dando cuenta porque ese, ese lado también cuenta también para hablar con fundamentos sobre todo para no decir cualquier babosada y, y en ese sentido nosotros aceptamos lo, las correcciones que se nos da. por ejemplo el, el programa anterior yo confundí y en vez de decir hablar de la tragedia de Valley Parade donde se incendiaron los graderíos en un partido entre el Bradford City y no me acuerdo, nunca me voy a acordar definitivamente el nombre del otro equipo de un partido por tercera división pero si no estoy equivocado equipo. ya pero dije la de Hillsborough Eh, y ahí te el Jordan. Sí sí, pero a veces uno se, se equivoca no, pero siempre tratamos de documentarnos eso sí, porque el de Hillsborough fue un partido entre en el estadio Sheffield United, partido entre Liverpool, Nottingham Nottingham Forest, avalancha humana, gente que se quiso meter hasta por las ventanas, empujones, una de las puertas se dio y murió un montón de gente aplastada, una ciento y pico, gran tragedia. famosa tragedia porque uno, eh, un familiar, un primo si no estoy equivocado. De Steven Gerrard eh, falleció ahí, ¿no? Sí, no, sí. no, no sé si era Primo, pero era un familiar Mira. de Steven Jadart. Bueno, uno de los motivos por los que vamos con él dice el, el documento humano a se... hablar de campeonatos ecuatorianos. Documento mano y también lo que lo que buenamente nos acordamos desde que seguimos del fútbol y demás, ¿no? Prim, eh fútbol profesional en el campeonato en el campeonato ecuatoriano y como campeonato ecuatoriano se inicia en el año del 57 Así, primer ah, campeonato que se organiza se eh, se jugaba de manera amateur desde el 50 se juega profesional pero a nivel entre provinciales solo equipos de Pichincha solo equipos de Guayas Y el primer campeonato nacional Surge de la idea de enfrentar a Justo a los campeones provinciales En un torneo que fue corto En el 57 Intervinieron 4 equipos Barcelona, Melec, Aucas y Deportivo Quito Que eran los Por entonces ganadores de los provinciales Y entonces este torneo Tuvo como campeón A Melec En Simón Cañarte Fue Barcelona el subcampeón No me equivoco y Simón Cañarte fue el goleador cuatro goles obvio no fue un torneo corto <risa> gol por partido buen promedio güey. sí no bueno a la <risa> vez luego se suspende tres la, años no se suspende la organización del campeonato nacional y vuelve en 1960 campeonato de Barcelona Enrique Cantos eh, homenajeado por Barcelona fue el goleador ocho el Famoso Tancel. pajarito Pajarito. Sí, la, toda la General Norte pajarito eh. pero si se usted señor Mira la general norte. Pero es por bandejas, ¿no? Una bandeja se llama de un nombre y la otra más abajito se llama de otro nombre. No me acuerdo el otro nombre, de la bandeja claro. inferior. ¿Que alguna vez le había pasado eso, no? Que... Pero es que... usted como así va a entrar? allá. Esa <risa> es mi bandeja. <risa> sí, <soy> yo <risa> bueno. si quiero poder estar ahí yo solito. Hijo. 60, Barcelona. Y yo creo que, no sé, ¿qué opinas tú? Eh, viendo la cantidad de títulos Me parece que definitivamente los sesentas fueron del fútbol costeño Definitivamente Y bueno, eh, fundamentalmente Emelec Barcelona amb Ambos terminan con tres títulos cada uno y Ya se fundamenta la idolatría que hasta ahora sigue Y que que y que hace que el fútbol guayaquileño sea el más seguido Barcelona y Emelec, los equipos más con más popularidad a nivel nacional Año 1961, Emelec campeón Galo, Pinto, fue el goleador 14 goles ah. Fíjate, si debe haber sido bastante, ¿no? Eh, dice, ¿no? Que en 1962 quedó campeón el cuadro del Everett. El outsider del campeonato hasta ahora. Se podría decir, ¿no? en esos tiempos era uno de los más. Claro, quietos, pero ahora ya relegada relegado a segunda categoría y, y de ahí no puede Y de salir. esas cosas raras que a veces suceden en el fútbol de... Normalmente un equipo que es campeón se mantiene en la pelea. Es algo como lo que, lo que le pasa a este... No. En, en Francia, Francia. Te recuerdo que era un equipo oh, pero un Nottingham Forest un una nothing... bueno pero Nottingham Forest Fue auge y caída también, ¿no? Apareció, se mantuvo tres años en primera y descendió. No, llegó... años y descendió. Llegó a ser campeón de Europa, loco. Dos bicampeón, eso más, ¿no? Dos una. veces campeón de Europa, una vez campeón de la Premier y, aparte de eso, campeón de ascensos. Y este año está jugando ya en segunda Nottingham Forest. Y ya mismo. Prepárense para el regreso de un durante. Ya llega el Forest. Bueno, el goleador del 62 fue Iris López, nueve goles. ¿De dónde sería Iris López, loco? ¿Sabes qué...? Eches un wikipediazo ahí porque aquí está, estamos con un periódico local, pero así sería bueno ahí un poquito más documentarnos. Entonces tenemos a Iris López, jugador de la verdad desconozco. Eh, que fue el goleador. Eh, bueno, en el año de 1963 nuevamente queda campeón Barcelona. Eh, con bueno, los goleadores fueron Carlos Alberto Rafo que de, de, supongo que jugó para claro, Emelec y el jugador paucar ambos con cinco goles en el caso de aquí está mía Iris López jugaba para Barcelona y era de Nacional Brasilero. brasileña ponte filas de ahí vamos vamos a repasar ahora si bien dada la información verás vamos rápido rápido rápido cincuenta campeón Emelec subcampeón Barcelona el goleador fue Simón Cañart eh, era jugador de Barcelona si no lo recuerdas Eh, con cuatro goles. 1960 Barcelona, Emelec eh, se viró la tortilla, el goleador fue Enrique Pajarito Cantos, goleador de Barcelona. Esto de los goleadores también era algo que daba mucho a seguir a los equipos, ¿no? Y tú recuerdas que Bueno, eso se queda en la mente de, de la gente, ¿no? Y Barcelona tuvo dos años seguidos del goleador. En el 61 Emelec, campeón, subcampeón el patria el decano del fútbol ecuatoriano el decano del fútbol ecuatoriano y que también es otro equipo que no ha vuelto desde su goleador el goleador fue Galo Pinto del Everest y a Everest con 12 goles a, empezaba a aparecer ¿no? Eh, Iris López fue goleador en el año 60, no en el año 62, cuando fue campeón Everest, subcampeón Barcelona Y como habíamos dicho, marcó nueve goles y era de nacionalidad brasileña, la verdad no me acordaba Rafa, que se la nacionalizó ecuatoriano, pero era de origen argentino, y en 1963 fue goleador Cuando quedó campeón Barcelona, de 1964 por primera vez queda campeón un equipo de Quito que fue el Deportivo Quito, subcampeón fue el Nacional que fue su primer año en primera división y su primer año de hecho de como institución. Pero eh, cabe, eh, vale la pena recordar que en este en este torneo 64 se abstuvieron de participar los equipos del well, Guayas Así es, eh, en, el, en el 64 fue, jugador, jugador, fue goleador el jugador Jorge Valencia ecuatoriano del América de Manta con 8 tantos el Equipo que ya desapareció, ni siquiera ¿eh? Bueno, en fin, vamos con el 65 fue el campeonato de, eh, perdón, estoy hablando tonterías, fue de Melec una vez más Eh, el subcampeón fue 9 de octubre el super 9 que era que es otro de los grandes equipos protagonistas de antaño y que también de segunda categoría no ha vuelto el goleador en el 65 fue Helio Cruz, jugador brasileño de Barcelona eh con ocho tantos, imagínate, por eso dicen que Barcelona debería apostarle a la, a la, a la cuota extranjera brasileña a propósito va no, no, no, a venir no, no, un brasilero para no, Barcelona. Manga, y tú ves aquí es Diris López, Dani Jericino, Jerciño, Johnny Pinter, Texeira, gran cantidad de jugadores no, brasileños eh, de Y el famoso, Barcelona. y el famoso el de la chilena, el el eterno, el el el víctor Repanol, el, honor, el artista ese excelente ese jugador así es 66 el estábamos no no vamos con el 66 campeón barcelona subcampeón MLEG tú ya ya ahí, ahí ustedes era. verán ya la pica no barcelona MLEG, MLEG barcelona no pique eterna en el 66 fue goleador coutinho jugador de liga de quito 12, perdón 13 goles Así es. En el 67 ya es el nacional subcampeón el MLEC El cuadro de Nacional fue pues, eh, con su goleador Tom Rodríguez allá. Con 16 tantos, goles. ¿no? Bueno, es que ya, ya se empieza a ampliar el, el torneo nacional ya empieza a venir equipos de Ambato, de Manta, etcétera, a partir de estos años. El cuadro de Nacional lo dirigía Vesilio Bartoli. En 1967 tuvo a Tom Rodríguez, tuvo a la legendaria saga, la famosa muralla negra con Roosevelt Castillo, Eloquio Quinteros y Horacio Prado. Eh, a propósito, un saludo para mi tío Horacio, si me está oyendo por ahí. Eh, en el 67 empieza a los campeonatos Nacional. En 1968 es el hasta entonces último título y segundo de esta década del Deportivo Quito, subcampeón Barcelona. Eh, Recuerdas ahí, esta fue una, una generación magnífica la que tuvo hasta esa época El, el Deportivo Quito con Batainis, con Guerra de, de Té eh, Lo tuvo por ahí en la presidencia este que es el más famoso presidente del Quito no, El señor mantengo, Ney Cheno. Eh, precisamente Víctor Manuel Bataini, el uruguayo, quedó goleador con 19 tantos El Quito en ese año quedó campeón de manera invicta fue la primera vez que se hubo, que fue un torneo digamos nacional nacional, que hubo dos equipos como es hasta ahora, que hubo equipos de todos, de, de toda la ciudad, o de bastantes ciudades podría decir, el Pototo de los Santos, Potole, que, los que, Santos. Barreto, que Barreto, que todos esos Barreto, jugadores, recordaban porque el Quito desde el 68, tuvo una sequía de fue coros. la mejor, y fue la mejor y única generación jugadores que además yo recuerdo se los trajo de Peñarol el segundo que he podido leer es gran, gran equipo del Deportivo Quito así es, en el 69 viene el primer título de Liga de Quito ya cerrando la década eh, y el subcampeón es del América América de Quito, otro de los grandes protagonistas que hoy no ha podido salir de segunda. Esto un poquito recalcamos para ver lo, lo, duri, lo bien duro que le va a tener el Aucas esta temporada. ¿no? América de Quito que luego voy a ser subcampeón. Bueno, A ver, 69, ¿quién fue el goleador? 69 fue jugador de Liga, el no, Tano, sí, el Francisco Tano Francisco Uruguay nada, nada menos, con 26 goles. Aquí fue la famosa máxima goleada de, de la historia del campeonato ecuatoriano cuando Liga le metió 11 a 0 al América pero de Ambato y de esos 11 8 los hizo el Tano Vertoki. Cómo no hacer goleada. De ahí viene la, la primera vez que un equipo sale bicampeón, que fue la de Barcelona 70 71. Eh, en el primer año Eh, le, le pasa a Melé en el segundo lo deja atrás América de Quito en el que se, sería la segunda y última vez que América queda subcampeón no y que aparece en las estadísticas Copa Libertadores y tanta cosa 70 fue el goleador Rómulo Abuarmina de jugador de Macará con 19 tantos en el 71 Alfonso Obregón padre por si acaso <risa> que jugaba para Liga de Puerto Viejo con 18 tantos no sé si recuerdas este fue, esta esta por ejemplo sería una de la vez, sería la vez en la que por fin Spencer sale por segunda vez campeón del fútbol ecuatoriano no con Barcelona no sé si recuerdas en sus últimos años luego de de regresar 70 71 Así de regresar es. de su del su espectacular trayectoria allí en el Peñalol Pe Peñal. Peñalol Peñal. bueno en el 72 Queda campeón en el subcampeón el nacional y tenemos como goleador a Ángel Iciardi argentino, Uno de, de, de las identificado de, con el Deportivo Cuenca, total una de leyendas del goles. fútbol ecuatoriano, el Tano Ángel eh sí, sí, porque hasta no hace mucho tuvo el récord de goleador, que ya mismito le informamos cuál fue su récord. En eh, 1973 queda campeón el nacional, subcampeón en católica en el qué este sería el primer subcampeonato de cuántos de tres que tiene la católica, la -Católica. dos tres tiene. tiene la, la, la católica, la católica ¿no? aquí Se aduce que que se jugó un mes después de esta final cuando la Católica ya estaba cansada ni sé qué y bueno, quedó campeón en el Club Deportivo Nacional. El goleador fue el el jugador, el negro jugador, Marín. nuestro, el señor Ángel Marín, eh, que jugaba para América de Quito en ese tiempo con 18 goles, ahí que que nos que nos engordó mucho <risa> Excelentes <risa> sándwiches los del negro, los panes eran impresionantes. Lo, no, no, ¿Tú te acuerdas de de este cómo se llamaba este que era con que primero freía el queso y No me acuerdo, pero Qué genial que era eso. El negro marín con el negro muy loco, que me impresiona. ¿Qué, qué, ¿Qué se da el hijo del negro marino? Lo, emocionado, lo emocionado que andaba el negro con mi casa. Sí, claro, cuando subito, fue en la, 17. la Pero se fue a Uruguay, se fue a un padre e hijo, me parece. Mm. Eh. 74 viene el primer bicampeonato de Liga de Quito, segundo equipo que consigue además ser bicampeón en el, en el campeonato nacional. 74-75 en el 74 el subcampeón fue el nacional, en el 75 fue el Deportivo Cuenca eh, bajo la dirección de este que es un... igual hasta se hace mucho era el mejor técnico que había tenido la liga que era Lionel eh, Montoya el colombiano los goleadores del 74-75, Ángel Liciardi no sí. hay más Liciardi fue goleador con 19 goles y en el 75 eh, establece su récord que fue quebrado recién 20 años después con treinta y seis anotaciones nomás. Así es. En el setenta y cuatro marcó diecinueve, en el setenta y seis. Setenta. Setenta treinta y seis. Luego, eh, y siempre jugando para el Deportivo Cuenca, eso sí por si acaso, Ángel Liciardi. Luego viene el, un hecho bueno que eh, fue, fue fue de beneplácito y donde se fundamenta creo yo el La hinchada y el prestigio del Nacional sale por primera vez tricampeón. Bueno, había sido bicampeón. No, porque... no, no había sido bicampeón tenía tenía títulos, eh. títulos No, no, no, había sido bicampeón 76, 77 y finalmente 78 ah, consigue el tricampeonato. ¿no? Entonces, me imagino que en aquellas épocas dirían, bueno, Barcelona, ah, nosotros somos bicampeones. Luego el Liga, ah, nosotros también ya somos bicampeones. Nacional diría, ah, nosotros también ya somos bicampeones. Pum, toma, tricampeón. Entonces, el furor debe haber sido enorme, no lo vivimos nosotros. Sí, aquí es donde se realmente es donde se fundamenta el hinchada y tú puedes ver la hinchada de Nacional mayoritariamente es gente que ahora ronda por los 40 años, que en ese tiempo era niño así y que y, y que veían Dicho, ¡Wow! Y que claro, y, y sobre todo Veía que el Nacional en esos tiempos se, se emergía como la fuerza que podía Contra los equipos de la costa Que, que como hemos dicho Eran los predominantes aquí. a ver aquí. Subcampeón en el 76 Deportivo Cuenca En el sí. técnico universitario Ojo, eh, y este es uno de los de, de, de los pasos ¿Dónde o sea, ha sido subcampeón en el técnico a universitario? A el técnico universitario Y el cual hace que la gente hincha del rodillo le enrostre al a su archirrival allá en bate el Macara que ellos sí han tenido participación internacional y además bueno es que no o sea por el mismo hecho de ser subcampeón no no ha sido subcampeón no nunca ha llegado, nunca ha disputado un torneo internacional, técnico universitario hasta jugó una con Mebol me acuerdo así es Eh, me permite 76, 77, 78, ¿no? el tricampeonato del Nacional. Los goleadores, 76, todavía seguía Ángel Ciardi cansándose de hacer goles. goles. 35 goles, uno menos que el año anterior. Ya se lo nacionalizó nomás sí. para, para ver qué tal le salía en, en las eliminatorias y no le fue bien. Seguía jugando por el Deportivo Cuenca. Luego un, un goleador también que está dentro de la tabla. no insigne. Fabián Paz y Niño, del Nacional, 27 goles. Él me parece que es el cuarto máximo goleador O el... el ah, de... no, no, a ver Es el cuarto máximo goleador Claro, es, es el cuarto máximo goleador de la Villafate. historia Del fútbol ecuatoriano Pero es el máximo goleador con una sola camiseta Que es, sí. hizo 155 goles Es el goles. cuarto máximo goleador Todos con el... Na Pazinino, el nacional. Goleador del Nacional en el 77 Igualado Justo con Ángel con, Marín jugaba, el Marín eh, Jugó para el Deportivo Quito 27 tantos ambos, ¿no? En el 78... Juan José Pérez Argentino, jugador del Liga de Puerto Viejo, mira la importancia que tenía Liga de Puerto Viejo. Ah, Había tener ahí. grandes equipos la Capira antes. Sí, 78. Muy bien en el 79. El campeón fue Melec para romper la hegemonía hasta entonces que se estaba plantando los equipos serranos, ¿no? Tú ves que Barcelona fue el campeón, pero ya hay un campeonato de Melec, de ahí todo fue Nacional, Liga de Quito, Liga de Quito, Nacional, Nacional, Nacional. Finalmente para cerrar la década Emelec trata de ponerle trata de ponerle justicia a la cosa, digamos de equilibrio más bien y queda campeón, subcampeón la universidad católica segundo subcampeonato de la chatole y año 79 que además el otro día en la presentación de, de la, la católica de, hablaban de un choreo por ahí ellos no Claro, el galeador fue el Carlos Miori de Melec con 26 goles Y bueno, se habla de esto del famoso camisetazo que hacen repetir el partido entre Melec y el, Manta un, Puey, Ya que Manta, Lucía, un celeste, no muy celeste Y lo hicieron repetir ya cuando los, los jugadores del Manta, los refuerzos ya se habían ido todos a sus respectivos países Melec ganó fácil el partido y se consagra campeón cuando ya prácticamente el campeón era la Universidad Católica Esto es muy exacerbado por parte de la... y lo resaltaron el otro día el, sí, de, sí, la sí, gente lo de la Bueno, me, me parece que es tiempo de, de la segunda pausa musical para... Y al entonces, regreso. hablamos de, un, de los 70 años del Nacional, 60 años de eh, la costa. Es, sí, el, ¿Qué te puedo decir? Verás, hay un poquito de suspicacia al respecto. Recordemos que qué pasaba en los 70s políticamente, vivíamos en dictadura. Aquello del... Y, claro, y que el equipo militar era el que más pagaba, coincidentalmente. Yes. Claro, y... Bueno, Tenían los mejores jugadores Los ¿no? mejores sueldos eh, La selección ecuatoriana prácticamente se componía de jugadores de Nacional Y, y era el sueño de, de un jugador ir a, en esos tiempos al Club Deportivo Nacional Por el prestigio, por el buen sueldo Porque tenías asegurado tu futuro Y bueno, claro, algo que fue criticado no, Aquello por lo que tú dices de la coyuntura política Hay un poco que, de coyuntura bueno, política Bueno, todo el mundo a veces cree que No hay equipos que tengan cola, que le pisen O que se digan ¿no? Pero todos han tenido sus sus hechos complicado ¿no? y, en fin, o sea eso no deja de ser nada más que creo yo un comentario del que o algo de lo que se pueda comentar pero de lo que finalmente no puedo asegurar nada porque no sabes cuánto dinero digamos del estado se ponía en el nacional o del que cual, que, o lo que sea mucho, yeah. pero en, todo caso, no en lo, de todo caso en esos tiempos del nacional era el único equipo que trabajaba con verdadero profesionalismo que tenía su propio sitio de entrenamiento con preparadores y... físicos Certificado y aquello del profesionalismo que perdura hasta hoy porque es una de, vamos, una de vamos, las medallas sí. que tiene Nacional en su disciplina y su método de trabajo. ¿no? Listo, bueno, eh, nos vamos a una pausa musical al regresar. Vamos con los 80s y 90s y 2000s. Así es, Eddie. Vamos a ver qué escuchamos. Me agarras. Los, poquito, eh, ¿no? No, no, <risa> bueno y, y un poquito les les anticipamos que los 80s fue el renacer de Barcelona. Los 90 se podría decir que fueron los de los años de Liga. O sea, hoy que de Barcelona. Todavía, Barcelona ¿no? es fines de 80 y principios de 90. Nacionales principios de los 80 Liga finales de los 90 y actuales épocas Sí, pero ya les ya les vamos a describir aparte con, con ya con nuestras memorias propias ya hemos seguido el fútbol en esas épocas, así que ya ya podríamos hablarles un poco más de Bueno, ya que estamos de vamos a irnos con una de sus canciones Que se llama Latinos por Vida en la versión original Lo que pasa es que estos manes le censuraron un sampleo que tenían por ahí Porque, porque que no, no tenían un bajado ¿Y qué van a pagar si son muchachos que hacían con un Table en la casa grabando ahí? Así en como ya mismo nos quedará la televisión A nosotros eh. ya mismo nos quedarán Así esto es Sansa sí. Matanza y es la versión original Porque sacaron luego una editada Latinos por Vida, aquí en Fútbol Asociados LATINO Por vida, uno arriba. Latinos por vida, uno arriba. Latinos por vida, uno arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, uno arriba. Latinos por vida, uno arriba. Latinos por vida, uno arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Soy latino, sabes, yo siempre latino, siempre logro lo que trato cuando encuentro un asesino de mi raza. Así que mira lo que pasa, quieren dominar pero mi gente no se atrasa. Con de Pelo, desbarajuste, excesos que se pasan siguen al extremo así que no te asustes Cuando sigas observando que uno a uno van llegando y tomen el mando Forcejeando, más te vale que no te enredes Soy mestizo tal como eres, no esperes a tu suerte antes de que tú te enteres Que vives o mueres en mi tierra latina Donde existe otro nivel de adrenalina en cada esquina Más respeto, no te quedes quieto Si no obedeces el castigo va completo De mi color, orgulloso yo me siento Por fuera, por dentro, latino cien por Latinos por mí. Um, arriba, latinos por vida. Pullos arriba, latinos por vida. Puños arriba, latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, pullos um, arriba, latinos por vida. Ullos arriba, latinos por vida, hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Café, pues soy latino, no importa lo que opino, pues no poseo un genio como Aladino, pero te digo una cosa, café es mi orgullo, y si mi raza no es lo tuyo largo de aquí, esta es mi nación, tercer mundo, último escalafón. Aquí yo soy la ley, soy la razón, en acción latino vivo, latino moriré o sobreviviré de una forma increíble, pero si estás y eres de los nuestros, tienes que estar alerta, pues la hora de la verdad se acerca. o oh yo pues no cree que soy blanco, mis hermanos, soy café puro. Sudamericano, por mi lugar de nacimiento Latinoamericano no hay más que una sola salida hasta el día de mi muerte Latinos por vida, latinos por vida, pulos arriba, latinos por vida, puños arriba, latinos por vida, puyos arriba. arriba Latinos hasta la muerte, así que nadie no nos te arriba, latinos por vida, pulos arriba, latinos por vida, puyos arriba, latinos por vida, puyos arriba, latinos hasta la muerte, así que nadie nos te arriba è il vostro programma calcio e associati Y regresamos aquí en Fuji asociados al ritmo del buen rap de los Onix. Es una banda tremenda de rap hardcore Y también son muy old, old school estos muchachos Straight es t -t tremenda banda, tremenda banda y más no conocida desde luego porque hacen un, como te digo, un rap eh, en los distintos géneros que hay, ¿no? El gangster rap, hay el old school rap, hay el hardcore rap, hay el bastard rap, pop, que es el más comercialín, hay, hay di distintos géneros, ¿no? Y ellos se dedican a los más duritos, ¿no? Y son un poco más tradicionalistas pero tienen también estos temas más más, más pegajosos como este con pistas sí. más sí, pegajosas bien, bien malandras son estos ¿no? sí, cuando le ponen ese teclado. ¿eh? o sea tú escuchas las voces de los de los MCs son bien crudonas, así como hirientes. Bien, bien, bien salido desde el mero pueblo de allá. Gente de New Jersey, de salgas, los de Bronx, Bronx del Brooklyn. Ahí en la costa oeste de, de Compton, en Los Ángeles. Del este, de Justamente son de Compton los muchachos. Claro. Y esos barrios bien serios. bien Lo que sí. serios. Estamos seguros de que hay que saludar sin duda a Señor del Ecuador, mucho Ecuador con Señor del Ecuador, todo en productos de automotivos para que pintes refacciones y lo dejes re chulo al auto. Pint up my ride con, con fútbol asociado y de Señor del Ecuador. Este también gracias a Metal World, eh, todo en software, hardware, metal world, asesoría, reparamiento y auxilio inmediato para tu PC, para tu mundo virtual. Gracias al manjar... Rico, dulce y delicioso manjar de todos los días, gracias a... Electro Supplies, repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, eh, contacto 096 82 90 96, repuestos de baterías nuevas para celulares, laptops, Importadores, eh, cables, para tanto para tus consolas de, de, de juegos de video como para tus dispositivos electrónicos y además repuestos Autopartes. automotrices. Autopartes con electrosupplies Importadores, Importadores directos 096-82-90-96 Importadores directos Así es, bueno, nos habíamos quedado Sí, estos, estos problemas desde el audio están matándome Sí. Nos habíamos quedado en 1979 el famoso camisetazo que le había dado el título a MLEC Y cambiamos de década, ¿no? 1980 viene el resurgir Deportivo Bar de Barcelona. Barcelona que hasta entonces todas las décadas había sido campeón, ¿no? hay que resaltarlo. Y es la segunda vez que sale bicampeón Barcelona, 80-81, el subcampeonato es de técnico universitario y en el 81 es de Liga de Quito. No sé si recuerdas este del técnico universitario, que es cuando se da aquella Esa chilena magnífica que chilena, tú ¿no? hablas del actor Víctor el... Epanor. Así el partido que se había, había sido una tercera definición que, la, que lo que tocó hacer que fue el, el partido definitivo en Machala. Eh, donde fue aquella chilena para el 3 a 0 con que Barcelona muy recordada y, y fue una una explosión en todo el país porque Barcelona no quedaba campeón desde el 71, ¿no? Si tienen que ver el Barcelona campeón nuevamente va a ser va a ser chuma nacional una semana, <risa> una cosa. El, ¿no? el el goleador fue Miguel Ángel Gutiérrez del América de Quito. Miren la importancia del América de Quito. Luego les vamos a hablar de todos los equipos que han jugado en primera alguna vez. 26 goles en el 80 1981 paulo césar otro jugador muy recordado y reconocido de liga de quito 25 goles en el 82 ya llegamos con otra vez este fue fueron tres años del nacional no es cierto el 82 83 84 vitri campeón del nacional en el 82 fue subcampeón Barcelona, que además eso es algo que también le da ventaja a Barcelona en las estadísticas, que ha sido muchas veces subcampeón, ¿no? Y eso se cuenta a la hora de, de hacer estadísticas. ¿Y sabes también qué le da esta eh, ventaja a Barcelona en esta estadística sudamericana, que es uno de los, creo que está está entre los 10 primeros, porque normalmente es uno de los invitados de en siempre en Copa. Lo era, fue, bueno. Fue. Ahora Hasta ser, el 2003, ¿no? Okay. ¿no? 2003 el último. Casi siempre iba a Copa. Ahora no. Se... 2004, 2004. 2004 fue la última vez que fue a Barcelona. Y hace rato no va, pero bueno. En el 83 vuelve a ser campeón el Nacional, subcampeón el 9 de octubre. El Super 9 era un equipazazo este que jugaba en Milagro eh, con el Palillo Torres Garcés como uno de sus más referentes jugadores. En el 1984 vuelve a ser campeón el Nacional, subcampeón otra vez el 9 de octubre. Y aquí los goleadores en el 80 fue Paulo César jugador de, que era de Liga de Quito pasó a Barcelona en el 84 fue Sergio Saucedo argentino jugador del Deportivo Quinto 25 goles me había olvidado decir que Pablo César Eh, marcó 28 eh, También, este dato, ¿cómo permitiste que se me vaya El de sí, ya te 82, José Villafuerte Jugador del Nacional, 25 Insigne jugador, es uno de los dioses De, de la mitología nacionalista José Pepe Cielito Villafuerte Que además es goleador histórico ¿no? No, no, no es tanto goleador histórico Pero Eh, digamos que el, la referencia En los ochentas de jugador fino Del 10-10 era José Villafuerte En ese, ese equipo En eh, la época de la famosa máquina gris Recordemos que en estas Bueno, en 82 jugó todavía de rojo 83-84 jugó de gris, gris. Era un equipo puede, ¿no? impresionante Villafuerte, eh Pasimiño, Hermen Benítez, papá de Chucho, este no, Vinicio Roa, máximo goleador, máximo goleador histórico, Pantera Benítez, además los, lo, con Milton Rodríguez, Carlos Delgado en el arco, el famoso bacano. Hablamos, bueno, 82, perdón, ochen 8... 82, 83 y 84 veamos Es el segundo lado. tricampeonato, tricampeonato de, eh, del nacional sí. una de, Digamos que es la máxima gloria Y, y de, de lo que más puede sacar pecho Un nacionalista Que es que eh, nadie más ha podido llegar Siquiera a un tricampeonato Pero al vitricampeonato Ahí está una hinchada nacional que es la vitri. la vitri El 85 vuelve a ser campeón Barcelona Subcampeón el Deportivo Quito En el 86 Este es otro En el 85 esta final re, Barcelona Eh, al Deportivo Quito que se aduce que, que hubo guapuelca en el camerino del Deportivo sí, Quito sí. y un poco de cosas. Eh, de la mano de Luis Antibáñez, que no se te olvide, era el técnico de Barcelona ahí. Ya, aquí un poquito más me acuerdo, ponte, el esta la guerra el, fue el técnico en el 82 de Nacional, 83-84 fue Roberto Abruces, el brasileño, que hace poquito fue... No, del Espol. Del en el 85 de los goleadores Este Juan Carlos Lima, ¿te acuerdas, jugador de la Católica? Juan Carlos de Lima Que llegó a Ecuador Uruguayo, Uruguayo llegó a la Universidad 24 Católica goles. 24 goles Y Alexander Ruga. Ruga da Silva Del Esmeralda es Petroler Otro equipo que ha caído en el olvido también <ríe> eh, Juan Carlos de Lima Que incluso llegó a ser, al año siguiente Se va al Deportivo Quito y llega a ser goleador De la Copa Libertadores con el Deportivo Quito Marcando 11 goles ...en el 86... Ay. ...año de mi natalicio... ...campeón el nacional... ...subcampeón Barcelona... ...digamos eh, que en el 86... ...se pone fin a la... ...gran generación de, de jugadores del nacional... Eh, ...a todos esos... ...títulos que logró seguido... ...y ya vendría un, como, un poquito más... ...como atrás. tú decías en el 86... ...el goleador vuelve a ser Juan Carlos de Lima... ...pero ya jugando para el Deportivo... Quito 23 tantos... ...en el 87... Tenemos otra vez campeonato de Barcelona, subcampeón, el Deportivo Quito. En el 87. Eh. Perdón, estoy hablando tonterías, eh, en el 87. Campeón. Sí, campeón Barcelona. Pero su subcampeón... Sí, Lambanco, sí, sí, sí, sí, tienes razón. Otro, otro equipo hoy? que... Bueno, este más bien tuvo un aparecimiento fugaz, luego compre, eh, vendió su, la categoría al Valdés. Y luego el Valdés desapareció igual. En el Filambanco jugaba Hamilton cubi ¿no? Era un Ya ¿Qué te voy a recordar? Porque me acuerdo en el 89... En el 87, ¿verdad? los goleadores justo fueron Emanuel Benítez del Nacional, 23 tantos, o Hamilton cubi jugador del Filambanco, si sí ha sido 23 goles, eh, y este Valdemar, victorino, jugador uruguayo, no lo recordaba, de Liga de Puerto Viejo, segundo goleador en historia que ha tenido el Liga de Puerto Viejo en estas listas, hasta lo que veo, 23, Con 23, tantos 23 goles. goles. Eh, bueno, yo te decía, a finales de los 80 el Filambaco tuvo un equipazo el cual casi todo pasó a Barcelona en 1990, jugaba Carlitos Muñoz, jugaba Cholo Bravo jugaba Freddy Bravo eh, Wilson Macías eh, Stony Batió, bueno, ese se quedó en Filambaco, jugó a un principio Lucho Capurro, que luego pasó en Melec en el 88 queda campeón el subcampeón El Deportivo Quito Hay tantas veces el Quito también Es uno, es uno de los es equipos que más de, veces ha quedado subcampeón El surgir ¿no? del Quito, porque en el en los años 70 Tuvo malos años que, eh, Fue de ascensor, de hecho el Quito subía y bajaba Pero en pues los 80 y, Con la llegada del actual presidente de la FEB, Luis Chiriboga, se, se reestructura y, y, y se protagoniza. Y había apasionado. cosas curiosas que nos hemos olvidado en estos años, la cuestión de los descensos. En los 80 desciende Melec, no sé si recuerdas. En el 80 que... descendió Melec, en el 79 descendió se... Nacional, y yeah. de los 70 en Liga descendió hasta segunda A segunda categoría, que que en entonces Mimilaukas. justo en estas épocas era aquello de los descensos del Deportivo Quito descendió en los 70 también, si no estoy equivocado. Cuatro veces fue ascensora y el deportivo quito en eso así el, detalles importantes que nos están en mirando. el 88 eh, el, fue la primera final que se jugó en el estadio monumental ya se había inaugurado eh, el, el partido definitivo entre melé y deportivo quito se lo ofició allá triunfo de melé 3-1 goles del neiro lavillez Me acuerdo así a breve. ¿no? Eh, el goleador fue Yaño Pinto, jugador de Liga de Quito, 18 tantos. Actual director técnico. Yaño eh, Pinto había llegado para el América, luego pasó a Liga y luego a Barcelona. A Barcelona, finalmente. Eh, y actualmente es el DT del Independiente del Valle. A propósito, un saludazo enorme a Domingo Martínez, el uno de los refuerzos de Independiente del Valle. Y es nuestro en Facebook. En ah. el 89 fue campeón Barcelona, subcampeón MLE. ¿Verdad? Sí, así es. Eh, en el, el goleador volvió a ser Hermen Benítez, jugador del Nacional 23. Claro, tantes. en esos tiempos mi de lo personal, Hermen Benítez, en esos días eh, mi papá me empezaba a llevar al estadio y, y el goleador pues era la, el referente. Recordemos que Hermen Benítez en la Copa América del 89 fue el autor del gol que se le ganó a, a Uruguay, que era el campeón vigente. Bueno, uno de los uno de los referentes también de nacional. En el 89 este este título de Barcelona también llega con un poco de polémica, aquel partido que tuvo que repetírselo porque eh, en el último partido jugaba Deportivo Quito y Barcelona en el atahualpa sí. y la invasión. hasta el minuto 85 eh, gana bueno en este gana el, Deportivo, el Quito, Deportivo Quito con gol del Columbo Mendoza. Faltando cinco minutos se invade la cancha y se repite el partido. Eh, a... a, a a cancha vacía, solo con los jugadores ¿verdad? y en ese consigue el Barcelona el empate algo, que algo que no estaba normal pero que también Sí, la eh, polémica está porque porque no tenía usted, que hacerse repetir. No tenía se que pedir que se juegue sencillamente lo que faltaba, se supone. No, de hecho se supone que el reglamento de FIFA dice que cuando se suspende un partido, eso se ha cumplido el 75% se acabó y punto. Eso no no no, no sé si ya estaba normado en aquel entonces. No, ya estaba normado. ¿Sí? Es que verás, te cuento un poco eh, la anécdota, se supone que la invasión es ordenada por el mismo Cacho Malvernat que era el director de, técnico el, el de, el, el Quito, del Quito porque era la costumbre allá en Argentina, ya faltaba poco tiempo y este equipo iba a quedar campeón Me, y acá pero aquí no contaban con la astucia de que Barcelona tenía el poder como Gimán. y sí se repetió el, el partido y no jugó, el no jugó Alberto eh, cómo no en, en, ¿Cómo es Alfredo Encalada? que sí jugó, en el, bueno fue un relajo aquí se logró el empate por parte de Barcelona y quedó campeón y al Quito no le alcanzó siquiera para el subcampeonato, ya había quedado como segundo MLE En los noventas, eh, a los años vuelve a quedar campeón Liga el goleador fue Hermen Benítez del Nacional, 29 tantos, otra vez, goleador Hermen Benítez Y esta es la última vez que aparece, ¿no, Herman? Sí, pantera. porque ella lo compra Barcelona y tú sabes la fama que tiene Barcelona. Sí, y además ya estaba más viejito, ¿no? Así, ah, definitivamente. Una ya agradece a los 30. Tres veces había sido galardona Herman Benítez en el campeonato. A mí me Campeón liga, que era subcampeón Barcelona, una Barcelona. recordada final en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hubo puñetes. 3 a 1, sí, sí, hubo puñetes ahí. Y yo, yo me acuerdo de la, la clásica, es que lastigaron... No, no tienes idea Carlos Luis Morales, que en este tiempo tenía un problema por su supuesta relación con el, en ese entonces, delincuente más buscado como era el Patucho Rigoberto. Sí, sí. Y la barra que le cantaban era bien. Bueno, 3-1 ganó la liga, goles de Hans Ortega y dos de Carlos Ernesto. Hans Ejorto, Ortega Berrueta, que lo vimos el otro día. Así es. Y Carlos Ernesto Berrueta, uno de los insignes de liga. Así es. Con eso quedaba campeón a los tiempísimos, liga. 15 años de sequía cortaba ahí. En el 90, eh, en el 91 tenemos campeonato de Barcelona Barcelona vez. una Fíjate vez más cuántas veces que sabía por una de Barcelona? Barcelona era 89 90, un año sí, un año año no era y bueno era por cuestiones de participación en Copa Libertadores no sé si recuerdas sí. en aquel entonces era difícil que te aplazaran los partidos incluso yo recuerdo que la mayor goleada que recibió Barcelona en un clásico del astillero fue en un partido en aquel entonces de en Melec, en el 90. Así es. Porque no, ahí no se nota, posaron en Yo, yo, te acuerdo, te yo, yo me acuerdo partidos. que de chiquito estaba viendo ese partido, jugó con un equipo pero sí. C y D. Sí. Porque el, el equipo grande estaba concentrado en, en lo que era su semifinal contra River Plate, que posteriormente fue final de Libertadores para. Barcelona. No sé si recuerdas que el, el subcampeón en aquel año fue el Valdés, equipo que luego sí, nutriría, no ajá, luego nutriría a Melec, sino aparece alguno de los jugadores de de, de Valdés, si no estoy equivocado. Bueno, vamos a hablar de ese 91 que da Barcelona campeón. Me el goleador recordó... fue Pedro Varela del Delfín, Delfín 24. De Manta, pilas. Goles. Sí me acuerdo de este, de este uruguayo, nueve un grandote. Barcelona tenía un equipo en el... maravilloso en esa época en el 91, fue cuando llegó Rubén Darío Insúa y estaba y todavía el... en, en la media y eh, lo tenía. En ese año se retiró. Bueno, ya se había ido, me parece Saralegi, jugador que había sido muy El tandem impresionante, el que jugaba, pero fútbol fino y de, y de clase era el que se había armado Rubén Darío Insúa, con él es entonces promesa juvenil José Gavica. Gavica pero que no era titular Gavica y no sé si recuerdas que le pues acusan desde ahí ya tener rencillas ¿no? dicen que por eso no se llevaban y por eso luego cuando eh, Insúa era técnico de Barcelona siempre a Gavica lo tenía para segundo tiempo porque le peleaba el puesto a Insúa precisamente pero cuando jugaban estos dos era una cosa impresionante estaba eh, eh, este famoso Pichi Escudero A tenido los medios campo de Barcelona y no sé si recuerdas como tú bien dices igual en la década de los ochentas Eh, recuerdas a Bravo no sé si re, recuerdas ah, Freddy a, Bravo David Bravo. a Freddy Dini David Jiménez. Bravo Jiménez este equipo de 89 y, y, si, y, si, y si lo recuerdas luego cuando vinieron los buenos refuerzos que tuvo Barcelona como Sarale y Troviani eran equipazos realmente era. el 89, recuerdas mencionado? a Aukillas que fue que es uno es un, gula, un, un, un máximo Sydney, máximo tal. goleador de Barcelona aparece ya en estas décadas ponte en el 89 más me había concentrado en el, en el en el incidente ese de la final, pero Barcelona tenía un equipísimo con Gianni o Pinto, estaba este partido Magú, eh, la defensa estaba Jimmy Izquierdo que en paz descanse, Jimmy Montanero, estaba no, Freddy Bravo ya en el 90, era un gran equipo, lo mismo en el 91 todavía tenía rezagos del, del equipo que fue finalista de América, con ya, ya ya estaba los los ambos bravos. Y Barcelona que además siempre ha tenido buenos porteros, Y ahí ¿Te recuerdas, en sus épocas lo tuvo a, a Manga lo tuvo Ansaldo, excelentes arqueros. Esa fue la época de Carlos, tuvo Luis, a Carlos, Lu a Carlos Luis Morales. Luego aparecería ya Ceballos. Siempre tuvo excelentes porteros Barcelona. Algo que le faltó curiosamente en todos estos años que le ido mal. Y la verdad, ellos tienen buen de banquera, ¿no? Digamos que entre Morales y Ceballos de esa característica de ser conocidos a tajapenales ¿no? Buenos porteros tenía Barcelona. Y, claro que y, lo malo que, mo que en lo que su Ceballos supera a Morales es y, en los en, la salida, en calidad, las bolas aéreas. ¿no? La altura, la ayuda también es un poco más alta. Sí, era más alto, más trabajadito. <risa> en fin, no, su campeón equipo, de cubi Ya el Mar Zambrano, estaba ya Batioja estaba, estaba Eduardo Hurtado el tanque. El, el tanque Hurtado en sus primeras armas Y ya vamos a 1992, ¿no? Así sí, es, sí. nos vamos al 92 eh, Bueno, el 92 es campeón el nacional, subcampeón Barcelona Digamos que es un año recordadísimo para mí Porque fue la primera vez que yo le vi al nacional campeón Eh, un partido, una final también épica en el Estadio Monumental Nacional necesitaba el empate, lo logra gol de Dixon Quiñones, había se había puesto en ventaja Barcelona con gol de Julio César Rosero eh, Pasador, bueno, tenía un gran equipo igual goleador de aquel año fue Carlos también, pues, Muñoz Martínez 19 tantos, que también en paz descanse Y bueno, estos dos años fue subcampeón Barcelona, en 92-93, en 93 fue campeón Emelet. Te quería decir también que... Clever eh, bueno, 93 Diego Guerrera de Liga de Quito, 19, tenía el mismo equipo, más o menos ya había sumado a Gilson de Souza y este equipo de Barcelona había llegado, solo lo paró en, en América el Sao Paulo, que fue sí, luego de... En el caso de Nacional ya llegaba, ya empezó a surgir Clever Chalá, por ejemplo estaba um, José Fernando Guerrero en sus últimos años, el famoso Pastor Guerrero, estaba José Jacinto Vega, también un jugador de mucha experiencia, jugaba Pachaco Castañeda, y estaba el fantasma Lucho Cherras, que era un definidor, ve, en el, el, en el 93 campeón en es que también que Este, este equipo de Melec fue base fundamental fue la base de, la, de la, selección. la selección, no sé si recuerdas, estaba, la lo teníamos defensa. a Verduga lo teníamos a Coronel, lo teníamos a... era La defensa era de memoria, ¿no? Danes, Coronel, Máximo Tenorio, Iván Hurtado, Chamito, Iván Hurtado, tenía sí. 18 años, y Lucho, y ¿ya le dije Lucho Capurro? Sí. Lucho Capurro era la base de la selección y en el arco Tomando estaba Sino, Jacinto Espinoso y más adelante estaba Verduga ¿Cómo se llamaba este delantero? Y borrón, eh, y, borrón, ¿no? y, borrón y borrón y estaba por el costado la navaja que Ángel era, Fernández, Ángel Fernández. Fernández. Sí era. Era un equipo, el un cuchillo, era un y machete. Bueno, en este... Campeón en el 93 Gin Rivera que y esta es una de las finales que más recuerdo yo de todas, ¿verdad? de todas, incluso de que, las que he visto ahora, la o sea, que de Green Cross. Sí, el gol de de Iván, Hurtado, Iván Hurtado es, Green Cross, otro equipo, otro equipo. Y, y es o sea, es raro, no sé por qué es la que más me acuerdo o saber el 93 hoy. Incluso pero, es que, más que las, pero los Pachas en el 93 llegaban tanto Nacional como Barcelona y Melé claro. con opciones a título, pero si ganaba Melec que era de era era era, era jugador de local. No jugaba en el Green Cross. Ah claro. No por. me dejas acabar de, de hablar. No <risa> puedo de hablar. de vivir. <risa> en el 93 te había dicho también que indirectamente subcampeón Barcelona. Barcelona. No ya, ya pero es que acuerda porque aquí Barcelona y Nacional quedaron empatados en el en el... diferencia. Y fue un, un partido en el Monumental, que es el, el último partido computar. de Carlos Muñoz. Eso es famosísimo sí. que, que Barcelona gana 3-1, los tres goles de Carlos Muñoz. Y fue el último partido que jugó, por tres días, tres días después falleció en un lamentable accidente. Así es, en el 94 eh, Vuelve a quedar campeón Emelec, de Melec Fue bicampeonato, es que eh, tenía la base del equipo Que habíamos mencionado, ya llega el Pepo Morales ¿Te acuerdas? Época magnífica Con Salvador Capitano Que dirigía 93 ya en 94. el 94 Y noventa y 94 dirigió Carlos Torres Garcés ah, ah, Mencionemos los técnicos Pero es que fue al finalizar que, que, que, llega, que, ja. que llega Carlos Torres Garcés El equipo ya lo dejó armado Capitano, capitano. Renuncia y Melec en el 93 En el 94 llega Sanabria pero con el pero lo que pasa es que MLX se reforzó de tal forma que la aspiración era llegar campeón de América se lleva mm -hmm. trae a Juan Carlos Dalmada que había sido goleador de de, de la Libertadores trae a Walter Pico la primera vez Eso Que sí se, me acuerdo, paga Walter más Pico. de un millón de dólares goleador claro. en, en Ecuador trae a Edu Pero Emelec fracasa estruendosamente Y pierden octavos de final contra un equipo venezolano Pero en el, 90, pero en el 94 Sanabre Lo coge Torres Garcés Pero en 1994 es campeón Emelec Y subcampeón el nacional Al fin y al cabo como tú dices El gran equipo que se armó Sobre todo con este, este pico Que es un o sea, hito que rompió la economía digamos de. Hablamos de sur, un poquito de los detalles no olvidaban el 90 fue te, técnico Polo Carrera con Liga campeón el 91 fue Haverger. Carrera había sido... Es un ícono del... Había sido Liga. jugador de Liga, ¿no? Digamos y, que doctor y, es el más importante Y no recuerdo, estuvo en el, en el bicampeonato de Liga Carrera Sí, se jugó en 91 Barcelona con Carlos Averguer 92 Ernesto Guerra en el Nacional 93 Capitano, Capitano. con Emelie, 94 El palizo Torres Garcés Vamos al 95 Luego a este equipo lo agarró Capitano, ¿no? En el 95, sí. si no estoy equivocado Queda campeón Barcelona, el subcampeón es Espoli, un equipo que recién había aparecido por, por Pero hablar, ya es... en el 94 había dado mucho que hablar, había sido puntero en casi todo ese campeonato, pero se cae al último y en el 95... Espoli es lo tenía Wagner Rivera. Era un equipito, estaba Wagner Rivera, estaba en el, en el arco, Obregón. en el arco estaba... ¿cómo? Tapaba Fernando Hidalgo, hasta que, hasta que lo noquearon, ¿te acuerdas de pero Fernando Wilman Hidalgo? Hidalgo. Ahí da algo, no fue que lo, sí. lo, lo noquearon en un partido de Libertadores, ¿te acuerdas? Claro, y por eso tapó Wilman Buell. Ya ahí apareció Wilman Buell. Eh, está, tenía a Bertoni Zambrano. Uquillas, me parece, que también... Jugó en, el 94, en, en la Espoli. Porque ¿no? en el 95 queda Lo tenía Bertoni Zambrano, lo tenía a era un tremendo el equipo. el Atlas Díaz. Ese era un invierno sable también. Eh, sí, sí, un gran no equipo del Espoli. De de Final que se disputó a dos partidos, Barcelona-Espoli. Eh, porque en, en este año hubo un formato, ¿no? Que había campeón apertura, que fue Barcelona Y campeón clausura, que fue Espoli Sin embargo, el campeón absoluto se lo disputaba a dos finales Barcelona ganó el primer partido 2 a 0 Goles de Chino Gómez Así y de es. Carlos Llanes Y, y aquí, aquí en queda, queda campeón con gol de Gitson de Sousa, ¿no recuerdas Y una brutalidad, yo no, no había visto hasta entonces O sea, yo estuve en aquellos partidos Eh, lleno de gente de, de, de, ¿De Barcelona, Barcelona. Claro. O sea, una brutalidad fue en Quito pero el local fue Largo Barcelona porque la Expoly nunca No, nah, ni ahora no, <ríe> no en está. fin eh, eso sí la Expoly eh, causó revuelo no pero era Son para mí para mí ver un equipo así como el de la Espoli, porque bueno el Valdés ya tenía su su acervo no tú te acuerdas Incluso, en aquella época tú ya sabías de la Capira, de esos equipos Tengo su tradición, el mismo Cuenca, o sea, tú los conocías Pero, pero era como que dice, era un independiente del valle de la era o sea, Que, que, que este que, año el independiente sea protagonista, exacto, por ejemplo era, era, era eso la expoli Tenía una buena base nacional, recordemos que la expoli también jugaba en ese tiempo con jugadores criollos Y en la Copa del 96 fue bastante destacada, venciendo aquí en Quito a los paraguayos tradicionales Olimpia y Cerro Porteño fue Fueron grandes épocas de Spoli Vamos con el 96. 96 Queda campeón el Nacional Un gran equipo que tuvo eh, el club deportivo el Nacional Aquí estaba Agustín Delgado comandando el ataque Junto a Trevor Chalá Tenías jugadores como Simón Ruiz ¿Eh Como Marco Constante No, él todavía ¿No? no jugaba aquí eh, Estaba Pastor Guerrero Tapaba tap, Y fue el primer año que tapó Giovanni Barra Luego del aquel vergonzoso papelón que tuvo en Copa Libertadores Porque era re ahí Eh, ya topaba Giovanni Barro te decía jugaba jugaba Wellington Sánchez ya jugaba Osvaldo de la Cruz un uh, magnífico equipo toca eh, era veras el Nacional se, antes se le, se, le, se acusaba que, que jugaba mucho a la Bartola mucho con preparación física pero de la mano de Pablo más en el 96 juegan con un gran toque fue fue magnífico no se sé eh, si se olvidado sí en el 94 Manuel Luquillas fue goleador con Espanyol y lo que justo decíamos eh, 25 tantos luego se lo regresa a Barcelona Eh, fue goleador con 24 tantos es que en los noventas había sido fundamental para Barcelona en la campaña en la campaña de Libertadores no sé si recuerdas Es, es recordadísimo primera. el gol que el le gol hace de a Emelé en tres. el clásico del astillero los eh, cuartos de final, la única ¿verdad? vez que jugó, se jugó cuartos de final sí, entre cuatro, entre cuatro viernes, viernes. Uh -huh. el noventa y seis el goleador es Darío Graciani. Con 29 goles Aquí en el 96, bueno, creo que es un campeón en el Emelec Pero ten, un tándem que se armó uno de los más recordados Junto con Carlos Alberto Juárez Y no sé si recuerdas Y Graciano incluso es uno de los máximos goleadores Del campeonato nacional Y de la selección De la, sí, selección, de la selección ecuatoriana, selección. por si acaso Hizo ah. varios goles con la camiseta ecuatoriana El, el Guasón Muy bueno Ya hemos en el y 96 96, estábamos, campeonato de Melec, subcampeonato, no, subcampeonato campeonato nacional, final, subcampeonato de Melec. Melec Dos finales, también el mismo formato, Nacional había sido campeón de apertura, Melec campeón de apertura para Gracián era muy curioso que salía goleador, salió dos veces goleador con Melec, una Pero con no Barcelona campeón. y no se la campeó eh, Te recuerdo, el, el, la primera final se jugó en Guayaquil, 2-1 gana Nacional, goles de, de Chalá y Agustín Delgado No, no, de Agustín Delgado y el Pastor Guerrero. Mientras que Quinquito, la definición igual la ganó, la ganó Nacional, goles de Chalá y Osvaldo de la Cruz. En el 97 vuelve a ser goleador Ariel Graciani con Emelé, pero Emelé no llegó siquiera a ser subcampeón. El campeón fue Barcelona y el subcampeón fue Deportivo Quito. El goleador, como te dije, Ariel Graciani, 24 tantos, del año anterior había hecho 29. En la final, Y el último campeonato de Barcelona, eh, a los años del Deportivo Quito... El, Apareció en, en, ¿Fue en una, era nacional, campeón, paña del Deportivo Quito. Hablemos de que esta, el exa, aquí se volvió con el formato hexagonal, hexagonal. En el 97 eh, se habló del hexagonal de las estrellas, porque Barcelona para para ese último, para el remate del torneo se reforzó de una forma espectacular, trayendo a, a Marco Antonio Echeverri y a Antonio. ¿No y recuerdas que el equipo incluso la base ya la había dejado armada? A capitano, se fue capitano y fue el debut de Insúa como director técnico. Termina siendo campeón. Y sobre todo para el final del campeonato fue que se lo trajo por ejemplo al Diego Echeverry que no jugó todo el campeonato. Pipa de Ávila ya había estado previamente, estaba este jugador brasileño como era Robson da Silva que no era la gran cosa. Pero eh, el armaje de Barcelona era muy interesante, lo tenía Pepo Morales, jugador que en Embelega había sido estrella. Y que fue estrella en ambos equipos, campeón con los dos y en Libertadores donde le fue mejor con Barcelona ya lo había traído de vuelta a agustín delgado agustín también. delgado clave lo ya tenía... nicolás ascencio de vuelta que había estado además Roma. además recuerda que tenía a Capurro a Capurro, regreso, a máximo tenorio a, sobre todo se lo trajo de brasil a, a máximo no no no no a, a al piquetero a un de sí, sí. se lo trajo de brasil eh, lo tenía los primeros años de frickson George que uno, uno de los mejores mediocampistas de aquel entonces y con gran proyección internacional, buen jugador en la selección, aunque tuvo mala suerte con las selecciones, Carabalí. Héctor Carabalí, sí. Sí, era un muy buen equipo el de Barcelona. y ah, además claro, no tenía no, no, ya se no, había ido, no es cierto. Ahora, ¿no? Moreno, Moreno se quedó hasta el 95. Que fue el eje en el 95. Sí, 95, sí. el jugador, dos campañas con Barcelona y se ido a México, si no recuerdo. Claro, recu claro, recupero. claro que sí. Eh, 97, ¿qué más? Claro, estaba Julio César Rosero. En el Quito, no sé si lo recuerdas, estaba Pietro Marcetti, que era, un gran, estaba, estaba acabando ya estaba la carrera. Este jugador, otro volante, Toro, un volante Toro, estaba... Búfalo Arias, Búfalo Arias, que había pasado a Barcelona. Washington Aires que había, sí, había jugado en Manta, en Puerto Viejo, si no estoy equivocado. Acuérdate, en el 97 jugó Álvarez Quiñones en el Quito. Para el sí, sí, sí, sí, en el 98 se pasó a Barcelona. Ya sí, me acordé de El último partido que se juega fue en... Barcelona, Deportivo Quito, Barcelona tenía que ser tres goles. ¿Cómo se llama el arquero del Quito? El arquero era Carlos Enrique. Enrique, es muy buen portero. ¿no? Que sorpre sorpresivamente comillas, ya que sé, eh, muchos de los jugadores del Quito pasaron al año siguiente a Barcelona, Búfalo Arias, Aires. eh Coco Aires el piquetero Quiñones. Quiñones. Entonces, bueno, son un poco de cosas, ¿no? Finalmente Barcelona gana eh, este su último ca campeonato, jugó en el monumental, tres por cero, el marcador que requería. Cosas, cosas. O sea, y sí fue algo muy cuestionado esto de que le hayan calentado previamente al, las bolas. Eh, eh, hablemos que al menos. Eh, se ganó una amarilla en el penúltimo partido y no jugó esta esta final, entre comillas. Sí, y de ahí una final que, bueno, se ganó bien por parte de Barcelona creo sí, yo. Bien o sea, ganado, bien, ganado, bien el, jugado. Entonces eh, pues este el Quito se planteó horrorosamente. ¿No se mal, recuerdas los goles de... El Mormón Montanero, el gol, gol de Agustín Delgado, oh. dos de cabeza y el tercero fue de penal de, de Chever Sí, sí, sí, excelentes jugadores. Eh, y aquí se produce un hecho que es histórico, creo que nadie lo considera, y yo estuve in investigando he visto y visto hoy en dos o tres fuentes, si no estoy equivocado, incluso está en Wikipedia, es la máxima asistencia que ha habido a un evento así... ¿Un partido de fútbol en Ecuador? De, se sabe que hubo 91.320 personas, es ¿sí? sí, pero 91.000 personas en el estadio de Barcelona, de los cuales 4.000 eran o 3.000 y Quito. pico eran del Quito, que debe ser además la asistencia más grande que ha llevado un equipo serrano a... a Guayaquil, por ejemplo, o que haya movilizado a cualquier otro lugar. Sí, sí. Bueno, eso de 97, el último título de Barcelona y de ahí la sequía que hasta ahora la hemos visto. 98. 98 es año de liga. Y 99. Ajá. Inicia eh. el resurgir de liga. Pero, de pero, a ver, a ver, una aquí, aquí viene la, aburrida, otro ¿no? gran hito del fútbol ecuatoriano en 1998. Que ha regresado, además. Así es de cuando Jaime Iván Caviedes rompe el récord del Tano Liciardi y se consagra como goleador con Emelec marcando 43 goles Este en este año 98 también se hizo formato Apertura-Clausura en el apertura. -clausura y le la saca MLEC. 10 goles de ventaja ¿no? porque 36 goles eran los de Lisiardo 7 goles Bueno, eh, ah, ¿qué siete te iba a decir En eh, Apertura queda campeón Melec, Clausura queda ca ca campeón, campeón Liga nomás. y se arman dos finales De la primera gana Melec <ríe> con gol de Caviedes Justamente. Y en el, la final de vuelta... No fue gol de Cookie. No, fue el gol de Cavieres de penal. me acuerdo, Claire? Es que, loco, cualquier cosa, si era penal, lo pateaba Cavieres. ¿De acuerdo? A ver, justo, a ver. Justo, sí, justo sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Justo para ayudarle con ese récord de gol. Ya, ya me acordé. Sí, sí, tienes toda, toda la razón. viene la, la, la famosa razón, final toda. del 98, el 7-0 de liga, recordado. La final más que que hay. escandaloso eso. Yo... Tú viste ese partido, yo me acuerdo tan claramente, verás. Emelec estaba defendiendo. Ya le pasaban por cable nomás esos partidos, me acuerdo. Me a, la... a ver, en la casa de mi tío me fui. Súper bien defendiéndose Melec, pero Al final del primer tiempo lo expulsan a Danes Coronel, que ocupaba la banda izquierda. Pero don Jorge Lazo, director técnico de Melec, no se le ocurre poner a nadie ahí. ¿Y quién corría por derecha nomás en liga? el de la Cruz. El de la Cruz hizo. Lo, lo que, que quiso es, Ulises Y en, en pocos oye, minutos se, se, se gestó esta goleada Hasta que lo pone Jorge Lazo al diablo Echeverria A marcar la punta Una, una locura Y no sé si, si te acuerdas es de aquí El tanque decir. vuelve a tener años de gloria No sé si recuerdas. ¿no? El tanque Hurtado jugaba en la MLS Pero recordemos que en esos tiempos la liga gringa Se acababa en octubre por lo que Para el hexagonal liga lo traía Y ahí hacía sus A ver, el adversos. tanque fue campeón con Emelec Con el en el 94 en el 24, y nada más no había sido campeón y aquí vuelve a ser. Es un jugador importante porque es el segundo máximo goleador de la selección. El primero es el Tim Delgado, luego viene el Tanque hurtado luego viene Graciani, si no estoy equivocado. Y, y se acabó. Y ya ¿verdad? no me acuerdo el resto. Creo que el me cuartos me de Allinaga, ¿eh? Sí, creo que cuartos de Aguinaga. Bueno, eh, eh, con Salva Liga campeón de la mano de Pablo massa nuevamente vuelve a ser campeón el brasileño. 96 no fue con Nacional y aquí viene la época de liga no porque el 99 vuelve a ser campeón eh, se juega con una, una nueva final vuelve a ser aquí liga esta vez con nacional liga tenía a Alexander Escobar como su como su eje, el número 10 un jugador grande, exquisito para el manejo del balón lo había contratado Ezequiel Mayolo que hasta no mucho hemos visto en estudiantes sí. un gran jugador este, le tenía este, este, este uruguayo Morales María Morales, un magnífico, magnífico jugador, mientras que Nacional empezaba a tener a, a jugadores que luego se consagrarían en los 2000, como buenos jugadores, más no como campeones, caso mm, ya empezaba Evelio Ordóñez a jugar por, por aquel entonces, me acuerdo que ya para esas épocas, si no estoy equivocado, Willy Sánchez ya había dejado en Melec, ya eh, jugaba en la Ioni, eh, me Sánchez parece ahí. que Fernández, no sé si ya estaba tomando. en Fernández llega en el 2000 a Nacional, mm. Bueno, una final que la gana Liga Gana 1-0 en Casablanca Y la gana nuevamente 3-1 en el Atahualpa Y, y ya jugaba Bebelio ahí, sí ya Ya jugaba Bebelio, eh, Jugaba Wilson, Rosero Jugaba ah, Wilson, jugaba ¿no? el Bananito Alvarado, me acuerdo eh, No, no Bolívar Gómez. Bolívar Gómez era un Gómez. equipo interesante Pero Liga tenía más experiencia Tenía a Alfonso Obregón regulando ese medio campo ya, el, a, a, Alfonso Obregón, hijo Ajá. Juan Caburbano ahí del otro lado de Nacional Claro, estaba Juan Carlos Urbano y que es un insigne nacional. No, pero en, la, en el duelo de mediocampistas le ganó Bregón por mayor experiencia en ese tiempo. 2000. 2000 es del año del outsider. Olmedo. Olmedo. Olmedo quedó campeón faltando como dos o tres fechas. Arrasó en el hexagonal final. Un equipo, pero qué generación la de Olmedo. Que de esta la... era, le está durando, ¿no? Sí, si está bueno, ¿no? eh, el Portero Toroso, Caicedo, Gordolucho. Ledesma, Fabiato Ledesma, Lavallén, Fleitas en aquel entonces, estuvo Pache Gol, estuvo tras... dirigido sí, por el, el Turco Azad, Camillo Gómez, Gómez, equipazo, muy buen equipo, a todos los dos de antelación arrasó, una sí. locura, y creo que en esas épocas fue la única vez que se llenó completamente, el el, el, el, y cuando jugó con River Plate, en el último eh, eh, campeonato nacional. Su fue la... Tres veces fue subcampeón en Estudio del Nacional. Ahí fue la Cargoseada, en cambio ahora eres Trivice. ¿no? Trivice, claro, sí me acuerdo. Porque quedó subcampeón en 2001. En el 99 había sido goleador Cristo, Bo Cristian Botero del Macará, muy buen jugador, eh, muy querido por la gente de Macará sin duda, 25 tantos en el 99 que fue campeón. liga, en el 2000 Alejandro Martín Koenig de Melec, 25 tantos, todo el que se juntaba a Juárez era goleador en Melec, le pasó a Graciani y le pasó a... La había y lo pasó pasó era Kenny eh, en ya, el, ya le tocaba el cookie, ¿no? En el 2001. Ahora sí no. vamos con los 2000 Eh, ¿Crees que crees conveniente irnos a una pausa musical porque hemos hablado demasiado, y, básicamente? Estás quedando sí, sí, sí, ya va a ir cerca de dos horas de programa. Eddie, Pero espero que vaya sido entretenido, ¿no? Y para que la gente se se se, se haga acuerdo. Ah, Simón, que jugaba. Oye, Eddie, conmigo. ¿qué quieres, quieres recordar algún otro... Por ejemplo, de las modalidades de campeonato en aquellas épocas ya jugaban solo 10 equipos, no sé si recuerdas de año 99 99, se ya. se instalan los 10 los diez en lugar de 12, descendieron 3 en el 98, me acuerdo de el delfín, el Cuenca y, y el Técnico. Y para el 99 se instalan los de los diez los de los solo 10 equipos, lo que conspiró para el descenso de liga en el 2000. Ay, eso fue algo crudísimo, que David campeón de liga Y en el 2000 desciende. Fue, fue, fue, un, fue un, golpe ahí de, un golpe duro para la, la gente de liga. no De ahí vamos a ir con los 2000. Pero no sin antes irnos a la pequeña y última pausa musical. Vamos con Wootan Clan de su disco. Wootan Clan Forever 2. Era un disco doble. Es, también creo que este fue... Si no se equivocado fue disco platino. verdad Imagínate eso es, es la chunguita. No, no es un millón de... de, de, de o sea, vamos con Dance of, of War. The Wu-Tang Clan, que además sus discos muchas veces, como el Enter the Wu, eh, son considerados en las listas de, por ejemplo, los 200, 100 mejores discos de todas las épocas constantemente. Es una banda muy importante y vamos a escuchar Worlds of War. Estos es Wu-Tang Clan Fueles Asociados. Yeah. Yo. Give me the cue. Skip the introduction The junction get rushed by some crummy people wasn't weed Splatter your belly like some paddock and felons Using fire on good blood go skull for heart swelling Insert the spasm, yes the dirty herb has them. Feral red thugs insert the phantasm Purple smarts, spark the word, vision my scripture Exotic wine holding eye, Picasso pictures When the rhyme pivot, you now limit your chance Body Bodyguard delivered with unlimited stance Word scene, the zing on round to Beijing When we touch down, you crown renowned kings There's no honor among Steve's, sweet Pharmaceuticals stacked like Genovese The four devils, ten madmen, but not these We profound, hardcore sound To MCs, thumps down Prepare, kill the bees, it be warfare It's the year, niggas gotta take you off a of hit Both the square, if we go here, we go gritty And spread fear through this rap city Call the mayor, my razor sharp darts Be like cold states. The smell of fear make my nostrils Player. Truth for dare, ask yourself can you compare To these niggas in the hood, Johnny be good Or he be gone, yeah The struggle goes on You've been warned, PLO from here to Lebanon How many bombs must be dropped in the 90 now Walk a mile in my shoes, get the street new From at the cap Yo, it's coming. I master my circumference, you dance I can lock the fuck up, at least to my own reconnaissance Can't be judged, young bloods bust pat like scuds Wu-Tang humbers, 1,000 nudges above MC level Yo, I stay highs like treble Foes who oppose get buffed like most pedals Arrested and holding, penetrate forbidden regions Wack MCs only last in one season The morale was low at the corral Added to the pronouns, had no style The weak proposed out ain't the official initial It's ruler zigzag, zigzag law Or the other portion ain't permissible Angible increase of the chain mandible Handles to keep all this true hip-hop shit tangible Allegible Every egg ain't edible My trap remain unforgettable Like old that Cole Got the this paper The box equation Glacier Melchizedek of Scotch paper Understand that the continents of Africa and Asia And free the black man from the slave labor Dang. The weight of the fam is on the back and we can't fall victim to this long hall of fame meanin' nothin'. We can't punish the glutton with a substance that can't be contained, Wu-Tang. Motherfuckers, we be singin' y'all asses when we walk up in the club. Y'all all in the back, scared to speak, to speak, you scared. Punk, motherfucker, we know what time it is. All well, you been seeing is upsets in the box and shit, right? It's like, come on, man. This nigga fucked up motherfuckin' Whitaker. He did it, he caught with him mm Mhmm caught with oh, him Mike, Mike got touched He might got touched though Oh he's there mm -hmm. Mike don't fall for this fight He ain't fight fighting me though you yeah, fine. Fine. Well, well, no. what He ain't fighting me he? What he, what he did Somebody cut his eye And sparred Stelador, rap, rest, David Berkowitz, Einstein, birthday. hit, now nurture it, empty in front row seat, tonight no dents, pure apocalypse, ran into some people in the men's fiction, short off, Wu-Tex tore me off the cross, all you saw was white meat, skin hanging off, these are spurs from the R's, bitched up, uh. some call it six-up, uh. the Betty Cock, a marble cake, sticks a wrist up, uh. waxed down it blackjack, all from Canada, slam dance, San Angelo style, Use a fan of the Monopoly King Sloppy poetry, Carnegie Halls off the hook Let's push through the armory Mad truck hitting soloists, so controllers. We hold other thousand teeth, it's 50 boners You know, cause Wu-Tang is invincible, you know what I mean? It's Wu-Tang forever, God Invincible You know what I'm saying? we you don't get down with that W, that's that Wu That's that wisdom, you know what I'm saying? That's the wisdom for the universe, the truth, the law For the nation, for the gods, you know what I'm saying? We är fotboll och these I shorty like yo you don't even go to school. you know what I mean? Por si acaso dije fútbol y asociados en rol. Y regresando aquí en Fútbol Asociado, gracias a Seller del Ecuador, mucho calor con Celler del Ecuador, Clan Productos de Automotivos. Regresamos gracias al manjar Dulce, sabroso y delicioso manjar Gracias a Metal World Todo software Hardware asesoría, Auxilio inmediato Metal World gracias pues supplies, trocame, re, re, re, re, re, Regresamos gracias a Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices Autocartos Eh, comunicarse con el ingeniero Alejo Cadena Cero 96829096 ¿En qué año nos hemos creado? Ya hasta el 2000 habíamos llegado Campeonato con el del, Olmedo. Olmedo del Olmedo Primera vez que un equipo que no sea ni de Quito ni de Guayaquil Que lograba un título Caso curioso, eh, descendió a Liga Sí, curiosidad La, la última vez que un grande de descendía Ajá, una, un dato muy curioso bueno. 2001, campeonato de MLK, eh De rebote <risa> Además Eh, ...se cambió en el Nacional... ...sí, fue el último de este trivice que tuvo el Nacional en el 2001... Fue, ...no fue una final, pero fue fue un último partido que se jugó en el Cup... ...el Nacional requería el empate... ...y en ese tiempo me acuerdo que lo dirigía este boliviano Blacut que Planteó ultra defensivo y fue lo peor que pudo haber hecho Que era poco buen, era poco vistoso, era muy agrestre el juego no, de Blackout Sí, no, nunca me gustó Que además dirigió al Aucas Ya era un gran equipo, el de Nacional tenía, ya, ya estaba Cristian Lara, me acuerdo eh, Por ejemplo, ya eran los primeros pasos de Jorge Guagua era un equipo a respetarse Y Emelec, bueno, tenía a Kenick, tenía a Kuki Juárez eh. 2001, goleador Carlos Alberto Juárez sí. ya nacionalizado Sí, precisamente tantos. con cabezazo del Cuqui Juárez Vence 1-0 y se proclama campeón el Emelec eh, Yo también te puedo decir que aquí eh, hubo muy, mucha muy buena asistencia Serrana, fue casi toda la San Martín de Rojo Sí, eh, sí, buena asistencia Sí, sí, uh, uh, aquí mismo El tercero igual que el Olmedo y pudo llegar a Copa Libertadores. Es un equipo que en los 2000 tuvo bastante presencia internacional el cuadro de Nueva. Y en Nova. 2002 eh a quedar campeón en Melec. Sí, el eh... campeonato de Melec y, y este sí este sí fue de rebote, porque el anterior me parece que no había sido el mejor Emelec que uno pudiera haber visto. Pero fue fue fueron dos campeonatos raros en los que no sé no le quedó campeón así no no sé, no con tanta autoridad creo yo en ambos y sobre todo en este segundo año en el 2002, cuando los cam los, los los los candidatos, candidatos can eran en Barcelona, y Barcelona, y no, Barcelona y Nacional perdón Nacional Para. es el que más opción tenía cerraba de lo que no de lo, no recuerdo de lo que era, de pero en cada caso jugaba en el Atahualpa, que no sé si es que hacía de local el Quito o el no, era el local el, el Nacional porque me acuerdo que el Quito salió con la alterna. Y... Muy bien. Y eh, lo bien fue, el fue, fue, fue, fue, digamos... que una cosa de locos, ¿no? Que, que no pude con mi vida, me acuerdo. O sea, mi regreso a mi casa fue espantoso. Eh, oye, Vera, ¿sabes qué? No, tú en la posa habíamos hablado de los jugadores del 90s de los noventas que no habíamos mencionado. Golpe de Nixon Carcelén, eh, golpe de Diego Herrera que eran fundamentales en la selección ecuatoriana de los noventas que era dirigida por Draskovic, más que nada. Nos habíamos olvidado Byron de, de Bayron, Sócimo tenorio, tenorio, de Máximo Tenorio, de no sé, de los carabalí, recuerdas, este, este fue una danza Wilson, de una danza de pases entre Barcelona y e Melec, se turnaron el Héctor y el Wilson Carabalí. Así que igual Los Tenorio, ¿no? Y es un gran volante mixto Sí, excelente lugar. jugador eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Derrota, no sé si... derrota fue, claro, en el 90 que, hablamos de Berreta? ¿vera? Sí, sí, sí, yo sí, al menos si sí hablé a largo entendido Bueno, eh, te quería mencionar que también que en el 97 Se nos pasó lo de la Liga de las Estrellas Porque, bueno, Barcelona había llevado a Pipa de Ávila y a Marco Echevert Emelec había contratado a los <risa> gringos, Eso fue un chiste, Lalas, Alex Lala y a Joe Max Y a Joe Moore. Max Moore, sí, sí Luego, luego Melec se lo llevó a, a HBR, ah, Con nefastos resultados uh -huh. <risa> eh, Bueno, para que no nos alarguemos el cuento 2002 eh, Yo me acuerdo Era Barcelona Jugaba, se jugaba uh -huh. su posibilidad con Liga Tenía no que, le había que ganar ¿Te acuerdas Ahora que, no ¿te acuerdas que eh, en, en el 90, 98 no, no, Si sí, 98 se decidió esto de que si había empate se definía por eh, penales, exacto, te acuerdas sí, sí. justo le aparece el estadio de Casablanca y el otro día hablaban y recuerdo que Barcelona una vez le ganó por definiciones de a Liga, claro, el, el medio punto más, el medio eh, o sea cuando ganabas por penales te daban claro, un medio punto pu más. un no. punto más perdón o sea, se, un dos punto más, total. sí sí tienes razón, te daban sí. un punto más de la definición por penales, es la única vez que Barcelona le había ganado a Liga y en este año como tú dices llegaba urgido como en varias ocasiones la pasaba en este y no pudo Eh, como un pit, eh, arbitraje de un brasilero Que le anula un gol legítimo al tanque Al tanque hurtado eh, Un partido polémico Y que venía acrecentando una polémica de Barcelona Que eh, posteriormente locada. estalló ¿no? En subidas de precios Por parte de la, hinchada, de la gente de liga la fue la Barcelona, primera Barcelona. vez que, que ah, Hice el precio diferenciado Que puso a 10 dólares la general para y el Barcelona. primer atentado eh que me parece a mí es lo, una de las responsabilidades más grandes que he visto yo en lo que va de fútbol en, en, en este milenio o sea se empezó a dar ese pésimo y mal ejemplo yo le recuerdo perfectamente cómo se le subió la, la la la directamente la el precio de la entrada a la gente de Barcelona claro con el antecedente de que no son ningunos angelitos los hinchas de Barcelona y habían realizado destrozos, no sé si recuerdas en el estadio de Melec que luego se destrozó La mismo la estadio de liga, en sí, el estadio liga, sí. estadio de liga, incluso en el de la UCA Bueno, de... eh, Barcelona necesitaba ganar este partido para quedar campeón. Eh, sí, siempre, cuando, sí no, siempre, siempre y cuando... No, ganar. Siempre y cuando... Barcelona necesitaba ah, ganar... Ah, claro, ya, no, pero necesitaba ganar. Sí. Verás. Siempre y no fue... cuando Nacional no gane. Nacional es, si ganaban importaba un pelín. No pasaba récord, nada, era el, campeón. Eh, pero pierde escandalosamente con el Deportivo Quito. Este partido y yo estuve... Y Lola. estuve en el otro lado No, <ríe> la, no, no, yo creo que ya no fue lágrimas Yo estaba de chiquito no nomás lloraba, Pero pero fue terrible la situación En eh, en el penúltimo partido que jugó Nacional Con Barcelona lo suspenden a Giovanni Ibarra Por, porque se armó relajo luego de que Chaparro le baja la mano para hacer el gol del empate de Barcelona <risa> Lo suspenden y va a retapar a Alex Ceballos que no había tapado tiempo atrás y ya tapaba en cámara lenta loco. ¿no? O sea, fue, fue un relajo Alex Ceballos que hubiese ido al arqueo del Emelec Así es, goles de Carneri y Johnny Valdión volaron esos y fue una goliza 4-1 a Nacional Barcelona y Liga quedaron 0-0 y con, con el antecedente esta de gente de Barcelona que bueno, no, el pito. Sí, pero, y bueno de todas formas ¿sí, de... no mandaba campeón ¿sí? con ese empate porque mm, eh, porque Emelén no estaba ganando el Emelén necesitaba quedar campeón, eh, ganar y que Barcelona ni Nacional no gane jugaba en Guayaquil frente a Aucas y en el último minuto mm -hmm. Chilena La espectacular sasa. de Augusto Poroso otra, otra de las definiciones, ha habido dos definiciones con chilenas y son bien recordadas esta de Augusto Poroso Que luego se saca la camiseta y va corriendo ahí todo el... Y ya se estaba el, yendo la gente, loco, sí si, si, la premiación de todo ya es con tres gatos, güey, porque ya... Y no hasta se... que llegue el título a Bayaquil, porque no, el título porque aquí, porque vamos a estaba ¿te acuerdas? Porque los jugadores eran la... era Nacional claro. o Barcelona. Sobre todo por el Nacional, que era el... De ellos también en la Tabuelta. la, la, la, tabula. la tabula. Luego dicen que como estaba por el Nacional, ya le habían subido la tabuelta. el de tercer gol. Eso como El golpe el es... de tercer gol ya le estaban llevando a Ponciano. Pero luego el gol de... La red te mandan al aeropuerto y y y dale la copa de Melé. Sí. Bueno. Que tuvieron que esperar largos ratos para dar la vuelta olímpica ahí en, en el estadio de Melé. El goleador del 2002 había sido Cristian Carnero del Deportivo Quito. 26 goles que luego pasaría a Liga. De una FIFA. gran cabe de decir que el 2002 tuvo una gran campaña Deportivo Quito. Es el campeón, ¿no recuerdas? Que fue invicto. Fue toda la segunda parte ¿16 de ¿16 partidos? ¿fue? 19 partidos 19 de partidos de Invicto, el Quito eh, no consiguió nada. De todas formas, el Invicto lo tiene Nacional, en el 90 consiguió 26 partidos de Invicto. Sí, sí, no, pero hablábamos de este campeonato del Quito. Fue espectacular, pero al último se cae. Me acuerdo que empezó el hexagonal perdiendo y se acabó el Quito, Sí, sí. Contra Nacional, justamente. Y ya se hablaba del Quito, inicia bien y se desinfla al final, ¿no? ¿Te acuerdas? Se hablaba de eso. 2003 ya llega a Liga Jorge Fossati Liga, Liga empieza a intentar hacer eh, campañas internacionales. Tenía una, una, una misma base de lo que había sido los bicampeonatos de los noventa llegaba Patricio Rutia. Vuelve a ser bisubcampeón Barcelona, porque en el 2003 es campeón a Liga de subcampeón Barcelona. Y yo te hablaba ahí de, de Indio Solares que estuvo en Barcelona y que yo esos son los mejor de los mejores equipos de las mejores plantillas que he visto incluso hablando de todos fueron de aquellas épocas si recuerdas que estuvo Capra estuvo Garay estuvo incluso Brizuela en esa época era, era así, goleador paraguayo. Para, paraguayo vigente no Brizuela estuvo Texera estuvo Graciani en Barcelona de hecho sale goleador en Barcelona Graciani en el 2003 sí, sí, ¿lo recuerdas? Ah bueno. sí, porque fue subcampeón en el 2003 Barcelona, campeón en la Liga de Quito, y salió de Guevara Brasil, tenía tremendo equipo, lo, lo llevó iba a Hurtado, lo tenía, lo había regresado a ceballos. Eh, lo tenía iba a Hurtado como te había dicho, en en el medio campo no, no, no recuerdo, sí estaba Garay y, y Capia que te había dicho, ¿no? Era un tremendo equipo. Y Barcelona quedó dos veces a a campeón. Este Morigi me acuerdo. Morilli. Este Grayev también. Grayev era un lateral espectacular derecho. Eh, jugador de Lanús, que fue campeón con Lanús, lo recuerdo Grayev. Eh, Morigi que había sido campeón con Vélez Artsfield eh, se lo trajo luego a este jugador. Chaturuk, pero bueno después. Bueno, en fin, el hecho es que Grandes aquí Barcelona tuvo tremendo equipo. Lo estamos escuchando y quedó subcampeón las dos veces. 2003. liga, liga el cambio. Ya, te, ya tenía considerados a Messi, Reasco. Era la época de Paul Ambrosi de, de Mago Salas en sus mejores épocas. Volaban por la banda. No, y, ¿sí estaba, se, y estaba, Aguinaga. Sí, no. Aguinaga, Aguinaga llegó en el 2004, No estaba en el dos mil todavía. Queda campeón faltando una fecha de anticipación contra Otra vez contra el Nacional Otra vez me tocó verlo En el Nacional ya estaba Félix Borja Me acuerdo, un llenazo espectacular Liga queda campeón Guagua, ya, estaba ya, estaba, ya estaba Jorge Guagua Ya estaba segundo Castillo, Castillo. Y, y ya, empezaba a el Espoli, ya empezaba a forjarse Aquel equipazo que luego queda bicampeón Así es, eh, 2004, 2003, 2003 decías decí, decí es que queda campeón Ariel Graciani y me Golador Ariel Graciani, no me es, acuerdo, es, fue goleador. Pues te estoy diciendo que fue dos, y tres. dos veces goleador Ariel Graciani con MLU, una con Barcelona y nunca fue campeón. No quedó campeón. Bueno, en el año 2004 es, de, es el año de los equipos de provincia chica, queda campeón el Deportivo Cuenca, queda su campeón. Además, yo no, me acuerdo, fue muy bonito ese año o sea, del fútbol porque eran otros equipos, la gente decía que perdió interés, pero para mí no fue así. El campeón el Cuenca ah, sí eh, quedaron campeones quedaron arriba los chicos pero también disputaron los grandes y no les fue bien no les fue bien ni a Barcelona ni a Liga ni a Nacional el Deportivo Cuenca. Otra vez, otra vez el, el mago de los equipos pequeños del Ecuador, Julio el Turco, Turco Azar dirige, ahí estaba Martín Kennig, eh, ya tapaba a Javier Klimowicz. que que imagina no hubiera tenido, no hubiera tenido la fama y gloria que tuvo Klimowicz si es que perduraba aquella sanción de un año calendario que iba a la tarjeta al árbitro, solo fue finalmente se dice fechas en esa época fue también lo que surgió Damián Lanza, sí, sí, por sí. la novedad De haber y, hecho un gol de Arco Arco Y, y yo me acuerdo no. que le ganaron a Liga Y lloró ah, Lanza que, en ese partido con ese gol de arco, arco Pero era la novedad y, y hasta ahora no se ve que sea un portero Eficiente, ahora va a tapar para el Para el Olmedo Si me equivoco bueno. Así es. Subcampeón el, el Olmedo ha, Hablemos un poquito más del Cuenca Tenía Marcelo Velasco también en, en la defensa Tenía, ya te, eh, nuevamente hablábamos De Martín Koenig Eh, no sé si estaba el potro Figueroa no, en el Cuenca ahí también. No, no estaba el potro. Me acuerdo, me acuerdo que en aquellas épocas estaba, ¿cómo se llama? Este España. Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. jugador del del del Cuenca? Eh, no sé si recuerdas, estaba ya el chino Ramos. Ya el que... Ramos que se ha, se ha vuelto un jugador de cine ¿sigue? en el Deportivo Cuenca. Figura, eh, no sé si ya, ya aparecían, ¿cómo se llama este? Eh, el el único cuencano es que hay en ah, Pablo Areva el otro de las figuras del del, del cuenca bueno, que de aquellas épocas así es el el almedo con sus con sus caicedos con con Jorge ya Coroza. ya más viejitos no Ajá. oye que hay en el ambiente que los carrasposos y lo que sí perdón en el almedo eh, sería esa buena racha de extranjeros en sí sí estaba el pequito no estaba el Gaby Ferran, Fernández con Ferre estuvieron esos años sí sí sí sí bueno buenos extranjeros Eh, ya, el goleador fue Ebelio Ordóñez. Sí, con Nacional 24 goles. Este es uno de los jugadores. 28. 28 goles. goles. Fíjate, bueno, Evelio se cansó de hacer goles, pero igual era resistido en hinchada de Nacional y es resistido en el fútbol ecuatoriano porque le ves haciendo goles de tijera, de media japonesa, taiwanesa, qué sé yo, pero las definiciones arco arco jamás no Sin embargo, quede. es el tercer máximo y goleador tercer máximo a nivel nacional. Ojo, bueno En el 2005 se, se implementó La apertura clausura Esta vez sí hubo dos campeones reconocidos que, Claro, pero que la gente decía No es lo mismo haber tenido tantos años De campeonatos eh, Que un equipo era campeón durante toda una campaña A miti miti ¿Acaso el miti-miti equivale a uno grande? No le parecía justo a la gente, entonces se quedó ahí, ¿verdad? Del 2005. Así, bueno, en la apertura 2005 hubo una modalidad muy interesante, porque primero los 10 equipos jugaron todos contra playoffs Y de ahí hubo playoffs, el primero contra el Octavo, segundo contra el Séptimo, tercero, sexto. Recuerdo con que Barcelona jugó playoffs con, con el Quito, luego con el Nacional. Quito, luego lo eliminan Nacional y aquí en Quito... ¿Y, volte, Quito ¿eh? ver, y Eso es aquí? algo de lo que se hablaba eh, finalmente que... Con todo esto del auge de la altura y todo aquello decían Recuérdense si en el 2005 el playoff Barcelona lo ganó en aquí, la altura aquí lo ganó. Al Quito le sacó el empate aquí y le ganó en Guayaquil Al Nacional le ganó aquí, aquí en Quito le porque le han empatado en Guayaquil Y bueno con Liga gana en Guayaquil Pero pierde Y recuerdo que se comete un error tremendo porque el flaco que es que ya tenía su cuarta temporada Tarjeta. cuarta temporada no en Barcelona Gracias. porque luego de Melega había ido cuatro veces a Barcelona resulta que ha jugado más años en Barcelona que en Melega la flaco ¿no? bueno en fin eh, lo que sucede es que hubo una falta disciplinaria por Caviedes y no juega la final aquí en Quito aparte de eso eh, tapa Paul Alarcón no sí. tapa a Ceballos que en Guayaquil, hubiera sido una garantía de, de cerrar el arco de Barcelona sencillamente estaba surgiendo Amando Paredes y no era suficiente lo que tenía Barcelona Y recuerdas había ganado 1-0 en Guayaquil, gol del Flaco precisamente, si no estoy equivocado No ¿Sí? me acuerdo Sí, gol del Flaco Sí, gol del Flaco, gol del Flaco Y acá termina por... le meten 3 a Barcelona 3-0, goles de Salas Nacer. De Neyser dos de Neyser dos de Neyser y uno sí. de Salas, yo me acuerdo el tercero que fue de Salas por lo menos Dos de Neyser si no estoy equivocado y uno de Salas en fin, se les cata el campeonato de Barcelona y por un error dirigencial total. ¿Tú qué habrás hecho en ese caso? O sea, dejar a tu mejor jugador fuera del partido por una sanción... No, fue un error, realmente... Y Barcelona perdió así ese campeonato, ¿no? Luego se, se juega el clausura en 2005 contra y y todo el club. Y él estaba dirigiendo al, Almeida Almeida. En el club deportivo nacional. En 2005 lo dirigió el campeón Juan Carlos Doblitas de la Liga. Dos, eh, viene el clausura, un hexagonal que fue que, que se sabía que los, los can, candidatos eran Liga y Nacional Y el partido clave Nacional lo gana en Casablanca Liga Después gana a Laucas La, la única vez que le he visto repleto el estadio de Laucas y lleno de, de hinchas de Nacional Vale la pena decir ...y ya lo remata con contra Barcelona... ...Barcelona no tenía ya nada que hacer... ...de todas formas... Eh, ...sin embargo el Cuenca al, alcanza un subtítulo... ...lo que le valió para jugar Libertadores del año pasado... ...entonces queda campeón... ...y aquí viene la gran generación... última hace, generación pero, de Nacional... ...permíteme un segundo que el Cuenca se ha, ha sido tres veces subcampeón... En, ...en el campeonato ecuatoriano... ...y regularmente también asistió a Libertadores en los últimos tiempos... ...la gran generación última de Nacional... ...Jorge, Guagua... Eh, ...segundo Castillo, Cristian Lara... ...y empieza a jugar... Eh, Chucho Benítez, acuérdate, Antonio Valencia. Acuérdate del de de el buen Otito que lamentablemente falleció falleció en, este año, año, en sí. un accidente de tránsito y que hacía goles a camionadas cuando mientras estuvo vivo. Eh, los de Jesús corriendo por las por las bandas estaba Cholo David Quirós, Wellington Sánchez, había regresado Santiago Morales. el Pepe en Eh, estaba Giovanni Barra que ya tiene 6 títulos nacionales si no estoy equivocado es, es uno de los sí. más ganadores de sí. títulos, tiene 4 con nacional en eh, 96, 2005, 2006 con el Quito 2008, 2009, 5 Cinco. Eh, sí. interesante lo de Giovanni sí, Barra sí. eh, los goleadores se nos había olvidado en apertura, la apertura de... Wilson Segura de la Liga de Loja, te acuerdas de la Liga de Loja de grandes jugadores, Wilson Segura que luego fue al Aucas Y este jugador Rivera, que era el mediocampista que luego Ajá. se nacionalizó y fue incluso en Melec. Interesante Liga de Loja. 21 goles, eh, no la avanzó. Yo me acuerdo que la Liga de Loja tuvo un buen, típico, buen primer... Y luego terminó en la clausura mar. descendiente. Sí, eh, en el clausura Omar que va a jugar todavía este año, eh, goleador Ajá. de Laucas 17 goles en el clausura. Va a jugar ahora por la Católica o Guerra. Vamos, Vamos al año 2006. Algo repite Nacional, con la misma generación de jugadores, aunque, bicampeonato. Aunque vale la pena decir que luego del mundial se desarma su columna vertebral. Se va Guagua, se va Castillo, se va eh, Lara y se va Félix Borja. Félix Borja que también... Verás, eh, es un... Y es mucho es curioso que, que en el 2005... También. Ya estaba Pedro Quiñones. En, 2006. Que en el 2006. Verás que en el 2005 el goleador global fue Félix Borja de Nacional, pero nunca nunca fue goleador en cada uno de los torneos. El porque era Pedro ah, claro. Así es. Eh, repite Nacional, ahí estaba Cholo Vera, eh, la consagración de Cristian Benítez, <risa> estaba igual Willy Sánchez, casi del mismo equipo. Pero aquí lo, lo interesante fue eh, eh, lo de Melec que viste, nos hemos alargado un montón MLG que se trae dos NN claro, era unos whatever de Luis Miguel Escalada y Marcos, y Marcos Martín Leine, que le permite a MLG surgir en años que habían sido pésimos eh, termina de goleador, de hecho el Toro Escalada que ahora está en el Cuenca 29 goles Y aquí también se da un hecho curioso, ¿verdad? Es que de lo que se queja mucho la gente de Melec, porque resulta que Luis Miguel, Luis Miguel Escalada cuando se lo quería retener para Melec ya estaba contratado por Liga y, y Melec todavía estaba jugando fases finales. Entonces ellos hablaban que sí, que les sabotearon ese año a Melec. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Porque incluso a Mondaini también se lo quería comprar a Liga en combo. Entonces que sí, que desaceleraron, que sacaron el pie. Y este tipo de cosas que ya se habían dado en años anteriores por otro equipo también, ¿no? Y yo desde lo que lo último que recuerdo eh, fue una protesta irada de la gente de Melé por por esto que se había dado, ¿no? Que le habían negociado a los jugadores pues forma antes de, de eso, el, eso los, los goles para quedar su campeón, Liga no pudo llegar al subtítulo, ¿recuerdas? Aquella Gresca sí. con, con la gente de Barcelona. En Sanciones un que por montones que de alguna manera yo estoy de acuerdo en que fueron medias dispares, pero que bueno, no se cumplieron y a mí me pareció es una atrocidad. Nada se cumple aquí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos con el 2007, año que queda Liga campeón caminando. Un campeonato que ahí sí, digo yo, de todos los que he visto, fue turrísimo. Fue porque, turrísimo en Nacional, que, porque ni Nacional, ni Melec, ni Barcelona, la Liga. ni Quito pusieron sí, resistencia. La Liga. De hecho, no entraron ni a Liguilla, ni Barcelona, ni Melec, no sé si lo recuerdo. Así es, fue una Liguilla solo de, de equipos eh, de De estadios vacíos, además. De estadios vacíos, recuerdas de la época de, no Torre, de Cuenca. Y, y Liga fue, fue el mejor lejos. con El, el azul de aquel sí. equipo que tuvo a Ceballos, lo tuvo a este jugador... Eh, Amanda, Amanda, ¿cómo es este delantero que ahora anda, anda? Bueno, Suárez, no. Suárez, Suárez, Cristian Suárez, que sí. está en el nacional. Está Borlindo también. linda yo vi. Bueno, en, en, en liga, más o menos ya empezaba a gestarse el equipo que quedó campeón de América. ya estaba Jofre Guerrón, ya estaba Luis Bolaños. E, urrutia etcétera, etcétera. Ya lo dirigía. Lo dirigía Eduardo Bauza, ahora también será técnico de liga. Goleador uh -huh. Juan Carlos Ferreira del Deportivo Cuenca, 17 goles nomás Ya eso, eso te da las claras de entender qué qué pasó en ese torneo que fue bastante aburrido. Pero... Y el subcampeón va ser el Deportivo Cuenca. Así es. Eh, 2008, 2008, 2009, estas son las épocas del Deportivo Quito. Otra vez, lograr sus cuatro campeonatos en una primera vez que queda bicampeón el Quito y ya se suma al club de bicampeones. Bueno, Nacional fue es bicampeón, pero para ser tricampeón fue bicampeón. Ah, sí, ya. Por el B. Entonces, Emelec eh, bicampeón, Liga, bicampeón, Barcelona, bicampeón y ahora el Deportivo Quito es bicampeón. Sí, bueno, el, en el 2008 fue la gran emoción para la gente de Quito. 40, 40 años. años. Tras 40 años se lo pudo vencer a Liga en ambos partidos, en el hexagonal, que fue el eje de la campaña del Quito. Eh, se lo regresó a Saritama, que fue un eje fundamental. No en el América. En el 2008 fue en el líder, se en Mandra, y en el 2009 se lo trae en cambio Iván Borguelo y a Marcos Pirchio. Eh, y llegas a recordar al final que ya hemos hablado mil veces de, Sí, de como lo tengo más fresquito eh, Lo más curioso es que en 2008 es campeón El Quito, subcampeón Liga En el 2009 campeón Quito, subcampeón deportivo Cuenca. Y eso también te hace ver que el fútbol de la costa Está en total crisis porque a los tiempos eh, Con este me llega a los tiempos que vuelvo a jugar Copa Libertadores Campeón El eh, goleador eh, del 2008 Pablo Palacios de Barcelona, 20 tantos 2009 Claudio Bieler de Liga de Quito 22, 22. tantos Aquí mientras el Sebas se retuerza un poco con la panza Que algo le pasa Vamos a repasar rápidamente equipos así Ponte, ¿te acuerdas del Quevedo? ¿Te acuerdas del Audazo Tubrino ¿Del Esmeraldas Petrolero? ¿Del River Plate de Riobamba? ¿Del Calvi? ¿Del Norteamérica? De, no, Muerte América ni yo me acuerdo Del del Santos, del Guabo, por ejemplo Allá en la provincia del Oro Que jugó en los años 90 Está el Deportivo Cotopaxi y el América Lo malo del de, de Manta ¿no? Que nunca ha podido cons, co, Consagrar, más bien dicho Ser consistente un, un equipo Tenemos eh, equipos como el River Plate De Manta, el América Estuvo el Delfín, el Green Cross y ahora actualmente el Manta Fútbol Club ningún equipo logra consolidarse en el corazón, mantense y demás y bueno ahora se viene el torneo 2010 favoritos Liga por por supuesto ¿no? porque está eh, armado más o menos con la base de los éxitos internacionales del año pasado más de Hernán Barcos, más habrá que ver qué hace Juan Salgueiro Este el Quito que prácticamente son los mismos del año pasado. Por ahí habría que ver qué hacen. Hay equipos que se han reforzado bastante, como el caso de Macará Católica que contrataron muchísimos jugadores para esta temporada. Pero todavía ...habrá que ver cómo se da esta temporada 2010... Eh, ...vamos a irse a... ...ya hay Copa Libertadores Deportivo Quito... ...debuta contra el Club Cerro de Uruguay... ...el martes a las 15 de acá... ...Club Cerro que también es debutante en Copa Libertadores... ...si más no me equivoco... ...el Cuenca lo hace frente al Club Nacional de Fútbol... En, ...allá en Uruguay... ...todos sabemos... ...Club Nacional de Fútbol... ...tricampeón de América y del Bolso... ...un equipísimo... Mientras que Ahí, el el miércoles defiende eh, intentará buscar su paso al a la fase de grupos contra New Soul Boys aquí en, uh, aquí en Ecuador en Guayaquil a okay. las nueve y ahora uh, para cerrar rápido el programa el, el torneo de reservas que había yo quedado y había prometido investigar y decirles cómo se se, se para bien se juega para el nivel de la serie a con el mismo formato y, y la idea es que se puede preliminar al al para partido de primera Eh, ya, no hay el ya no hay los partidos de la Sub-21 Se eliminó esa categoría pero, eh, La idea es que en este En el R0 Pueden mínimo 4 Sub-19 Y 4 Sub-21 a los 90 minutos Pueden ser cambiados pero tiene que haber siempre 4 Sub-19, 4 Sub-21 Y dos veteranos ¿Sí? Eh, y, y quedarían tres sin límite de edad pueden ser extranjeros incluso no habría ningún problema lo que sí se aplican las suspensiones del primer torneo al segundo porque si no sería vivísimo ah, me expusan el jugador y le, para que no pierda ritmo la cero. hago jugar en reservas entonces no no se permite eso así es. listo eh. bueno egipto quedó campeón de la copa, copa africana de naciones gol de qué raro guedo te la había advertido, no mentira uh -huh. eh, bueno, sí, es fue el que mejor jugó en la Copa Africana de Naciones, eh, ganó Federer su decimosexto título en Australia de Grand Slam, y es bueno, la leyenda es el mejor de... de, de es, el, es sin duda el mejor, y sobre todo el año anterior que ya se consagró al ganar ran, Garro que era el último que, que le faltaba, queda. ¿no? Y ahora ya ha ganado todos los Grand Slams y ahora ya está por las repeticiones, ¿no? Y ya está Australia. Y... Australia es el que más ha ganado, si estoy no estoy equivocado. Eh, A ah, Wimbledon tienes seis, razón? el ganado. que más ha ganado Wimbledon. Australia creo que ha ganado unos cuatro. Y Roland Garros uno, uno y, y el, otros, el just... y otros. Y yo me acuerdo que justo en esta época en la que estuvo de auge Nadal, Nadal era el verdugo, en Roland Garros de, de Federer. Ahorita ¿no? ya está cuarto en el ranking el Rafa Nadal. Los... Segundo está Djokovic y tercero Andy Burrow. Murray, ¿no? Cayó al cuarto pero, de pero, golpe y se petó Pero o sea, realmente en esta Australia se paseó Casi siempre ganó tres sets eh, Fue un concierto be. Los goleadores históricos, porque estábamos hablando de eso en el campeonato nacional Hermen Benítez, que ya lo habíamos dicho 191 goles, segundo viene Vinicio Arrón 181, ambos tercero dos, Ambos dos de nacional y, y Bueno, Benítez jugó también en Barcelona Bello Ordóñez, que este sí ha jugado en el Quito, en el Nacional, en el Olimpia, en... <ríe> es el tercero máximo goleador y jugador que está vigente todavía, 159 goles, cuarto es Ángel Isiardi del Deportivo Cuenca, a ver si fue solo el Deportivo, 154 goles, quinto es Fabián Paz y Miño, 153 también jugó en el Nacional, todo en el Ingenio, Nacional, ¿no? todo en en Nacional. Ya es la de goleadores que tiene nacional, fíjate, todos estos han sido jugadores de Giovanni la Mera también fue del nacional Giovanni el Pollo Mera que es técnico ahora 150 aunque okay, él también muchos de equipos más no séptimo viene Hamilton Cubi 174 jugó en Liga también Hamilton Cubi ¿no? Hamilton Cubi jugó en Filambanco, jugó en Valdés principalmente y en Liga no me acuerdo que haya jugado, pero bueno no en liga no me yo lo tengo de, de, de, lo recuerdo de Valdés y de Liga para mí. bueno el octavo mira esta es la importancia de estos dos juegos que han sido trascendentes en estas décadas Carlos Alberto Juárez del octavo 141 goles goles raza al gol noveno Ariel Graciani 134 ambos argentinos nacionalizados de ecuatorianos y el último el que cierras José Villaforte el jugador del, del Nacional también tricampeón 125 goles bueno eh... Pilas que ya se viene el torneo. Oye, sabes que nos falta, no, no, no, no nos podemos despedir si ya sin ya empezar el pronóstico. En el blog les vamos a dar las reglas del pronóstico. Eh, ustedes saben que hay un puntaje especial por marcador exacto aquí y aquí está la fecha full y marcador especial para y otro marcador para local para si es cierto si ganó el local o es de empate o gana la visita. Así. Es. Pero ya la, las reglas, reglas, las peta a peta ya les vamos a publicar en el blog. Porque ya se vienen los premios, gracias a Sayer del Ecuador, eh, la camiseta ya no la vamos a ganar ninguno de los del staff, por, por ejemplo. Está bien. Sí, yo creo que es más. Cool. Yo nunca me gané ninguna, pero. Yo tampoco, ah. pero eh, más ah. claro, Alejo ya, ya, se te acabó la. <risa> no, eh, pero hoy bueno, vamos a pronosticar, eso sí, sin duda, vamos a seguir pronosticando. Eh, vamos con la fecha, vamos con la fecha. Eh, se empieza mañana. De Mladun Deportivo Quito, en el estadio George el 20 horas con 30 minutos, abre los juegos. Trädande, trädande, trädande. Öppen lördag. keeps jag ta en bil? Trädande, trädande, trädande. Trädande, trädande, 2-1 2-1 Yo le apuesto al empate No se olvide Vaya dejando Vaya haciendo partícipe A nosotros De su pronóstico Gracias a Cero del Ecuador Mucho color con Cero del Ecuador El pronóstico llega Gracias a Cero del Ecuador Mucho color con Cero del Ecuador Todo en productos automotivos En el George Capuel, ¿No? Sábado 6 de febrero Sábado 6 de febrero Se juega Nacional versus Deportivo Cuenca En el En el Olímpico Atahualpa A las 2 de la tarde Esa fue modificación ¿no? Sí, sí Ya hay Ahorita está posteado lo que en un principio se había dicho, sí. pero ya ya le vamos a poner la fecha definitiva. Pero el Nacional Deportivo Cuenca abre los fuegos en Quito en el Atahualpa. Eddie mm, va a ganar Nacional 2-1, 2-1 gana el Nacional. Muy bien. Yo creo que gana un cero. Listo. Siguiente partido Eddie mismo día sábado pero en el aquí nomás en el Rumiñahui de San ya se ya lo no han habilitado, lo han habilitado ¿eh? bueno, que coste independiente del valle su debut como equipo serie a lo hará frente al manta fútbol club probablemente digo yo el único partido que el independiente sea local <risa> el bueno, católica no. también ha de ser local con el ex no la es que católica moviliza y más o menos su personal sí, sí. en fin yo creo que empatan a ceros yo creo que va a ganar 2-0 el independiente muy bien ganado 2-0 el independiente con golazo de mi pana domingo martínez Ah, dos goles de domingo martínez pana del facebook háganse fan de facebook de fútbol ciertamente, si háganse sí, fan de fútbol sí, se trasladó también para sábado pero a las 4 de la tarde el partido en río bamba olmedo versus espoli olmedo versus espoli <risa> gana <risa> el olmedo 2-0. 2-0. Yo creo que gana el Olmedo, pero 1-0 nada más. Muy bien, sí, yo que lo dijo. Vamos con los... ¿Cuándo jugarás, chicos? El domingo. Día domingo. Ahora sí, 11 y media de la mañana, Estadio Olímpico Atahualpa, la Universidad Católica enfrenta a Barcelona. ¿Con quién mundo, será el mando de público? <risas> va a ser lo que hey. Barcelona, loco. Pero... ¿Qué opinas? Va a ganar la Católica. Va a ganar 2-1 gana la católica yo es que creo que gana 1-0 Barcelona yeah. A ver qué tal le ha sentado estos, Estas estos cambios de justo la justo llega en, en día 20, 23, 24. Ya claro, supone que han producido los glóbulos rojos, no, porque suficiente. justo en el 20, 19, 19, 18 es lo más crítico, ¿ve? Sí, no, pero más soroche, bueno, claro. vamos bien. 20, 21, 22 ya estás recuperándote, o sea, ya puedes competir, pero no estás en estado ideal. En y fin. finalmente en el en el vista de Ambato, esperemos que esté habilitado. Eh, juega Macara con Liga de Quito. 11 y media también domingo ¿Qué opinas de ahí? Van a ganar, van a empatar 1-1 uno, uno. Yo me voy por la victoria de Macarau Listo eh, Lo que sí, en el Olímpico de Tuhalpa Lo que estaban haciendo es numerar los asientos sí. No están poniendo así, solo están numerando Numeraron la Sur. preferencia, ya dije que También, perde la generación, Que son 400 menos de los que han sido y Esperemos que, que ya, ya haya más medidas de seguridad en el Togualpa Yo creo que no ha habido una tragedia de pura suerte Nosotros nos vemos aquí vivos. Acuérdate los... Eli, que nosotros siempre insistimos en aquello de las puertas que se abren para la evacuación de la gente. Es, un... es precario. Es eh, que... loco. O sea, ¿qué, ¿qué te cuesta mirar para afuera la puerta de salida? O hacer esas típicas rampitas o esos churitos que saben hacer al lado de los estadios para mayores de formas de evacuar, sobre todo para que salga la gente tal vez no para entrar, pero sí para que, para salga. que salga más, más, el es salir rápido en caso de emergencia uh -huh. y cualquier otra claro, situación. el chiste es salir rápido como dijiste ahora sí, nos hemos alargado demasiado espero que les haya gustado mucho este histórico del campeonato ecuatoriano uh -huh. de fútbol que hayan recordado mucho, hincha de Liga hincha de Barcelona, de Melec, de Nacional del Calvi, es, del... del Calvi ya les eh... mencionaste todos los equipos sí, ya ¿no? te dije Calvi uh -huh. Santos del Guajo, Hay unas cosas locas, ¿no? Bueno, eh, que les haya gustado mucho y que se hayan acordado de los mejores años de sus respectivos equipos. Esto y suerte fútbol, para todos. Y se inicia el campeonato ecuatoriano. Vayan en paz a divertirse a ver el fútbol. Sea de eso. relajo, ojalá. Y ya muchachos. Chao. Che, esto es fútbol asociado. Reality